La vuelta se ha dicho, hoy jueves 25 de septiembre, es la continuación del partido en el diluvio que fue en, en esa costa, que es la llamada bombonera para nosotros la bostanera, Racing va perdiendo ese partido 0 a 1 y quedan estos 34 minutos por jugar, dos tiempos de 17 minutos, con equipos prácticamente confirmados, con la vuelta de Diego Milito, en una cancha que promete ser pesada. Acá, en el sur de California, a 10 minutos de la de Los Ángeles, está más seco que el Pico del oro. Así que ahí vamos, ya estamos en contacto con, con los chicos, estamos saliendo antes de ir a ellos a hacer la presentación del caso. Esta es la transmisión líder de la Academia. Estamos por eh, chatacadé.com, por el Cuneín de Chatacadé, por la FM 100.9 y por eh, la página chatacadé.com barra radio. Así que por cualquier lado, en cualquier teléfono celular nos pueden escuchar. Y si están cerca de Zona Sur nos pueden escuchar también por la FM 100.9. Un saludo ya que estamos para Marcelito Mitrano. Ya estamos en contacto con la cancha. Hoy es una previa cortita para un partido cortito. Así que adelante, chicos, ¿quién está? ¿Federico o Tinto? ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas tardes. Federico le habla. Muy buenas tardes. Estamos acá en la moneda. Una, buena noticia hasta ahora ha dejado de llover. Ha sido toda la tarde acá en Buenos Aires, en este momento. sin y media pasada de la tarde ha dejado de llover. Está haciendo la entrada de Orión, también saja, La verdad, muy poca gente en la cancha. No hay más de 3.000 personas. Muy poca gente en la voz, muy poca gente en la Popular Sur, la verdad que, bueno, eh, muy poca gente de Boca, es verdad, es un partido corto y es, uh, es un horario complicado, pero capaz uno esperaba capaz un poquito más de gente de Boca, pero la verdad está a esta hora Gustavito, muy poca gente del Estadio de la Bombonera. Confirmado, hasta ahora juega Milito, finalmente está confirmado el equipo, así que, digo Milito, el capitán académico, vuelve a la academia hasta tarde, y es la noticia de esta hora en mundo rápido fenómeno, ahí, eh, sí, la vuelta dio milita eh, exactamente 22 o 23 días, creo se cumplieron 21 días 3 semanas, eh, un par de días atrás, según informaban, así que eh, al límite de las 3 semanas estimadas para la recuperación de un, de un desgarro así que bueno, esperemos que esté bien, en una cancha que es complicada una cancha que es complicada porque por más seca que esté, va a estar va a estar pesada va a estar resbaladiza, así que con los dedos cruzados para que no, no haya ningún inconveniente, no solo con milito, sino porque este tipo de canchas son muy propensas para las lesiones musculares y para, para, para, eh, para los choques, para los golpes, ¿no? Así que bueno, esperando que no pase nada en ese sentido, ahí ¿en, ¿en dónde están exactamente ustedes, Fede? Bien, estamos en el pupitre estamos aquí el domingo de septiembre. Estamos en el pupitre 145, 146 y 144. Estamos acá con Martín Casal. En un rato vendrá Racing. Antonio. Un saludo a Pablo Macacoli, que no puede estar porque estoy en la valle. También a Santi Ramírez, solamente. Y bueno, a Javiletti, ¿no? que se les complicó estar esta tarde. Un horario complicado, pero obviamente Racing les puede estar donde juega la academia. Y bueno, uno es un lugar, es un espacio. Siempre va a haber Racing, aunque sea 35 minutos. Estamos acá, Gustavo, muy cómodos, ubicados en el justicio de prensa de Europa Subir. Siempre que juegue Racing vamos a estar ahí de alguna u otra manera, para bien o para mal, para si nos va bien para festejar y si nos va mal para, para como se dice siempre, aguantar los trapos. Un saludo desde ya, a, como, como dijiste vos, a Javi Lepi, que cuestiones laborales, obviamente a esta hora en Costa Rica son recién eh, las 2.40 en Costa Rica así que tiene que estar trabajando eh, Sánchez Ramírez que anda con algunas nanas eh, Pablo Margolis que está también trabajando, Tito Fertita que está trabajando y nosotros los vagos, los que nos podemos hacer un tiempo, estamos acá en la transmisión así que bueno, ustedes Federico con Martín Casol y Hernán y El Día del Trabajador, no les pienso decir feliz día, ¿ok? Sí, bueno, el primero mayo, bueno, seguramente no No, la, la no, pero sí, hemos trabajado por la mañana, ¿no? Uno puede trabajar por la mañana y, bueno, a la tarde tempranito se puede escapar del trabajo, ¿no, Gustavo, también? <risa> sí, pero para mí me escapé del trabajo a la una y media de la, de la hora. Eh, la semana que viene va a ser un día complicado, va, va a ser una semana complicada porque <risa> no va a entrar un sentado. Así que, bueno, no importa. La cuestión es que estamos acá junto a Racing tratando de, de, de ver, a ver cómo cómo da vuelta, si es que puede, cómo iguala, si es que puede. Lo más importante es que eh, Racing entienda que antes de dar vuelta un resultado lo tiene que empatar, ¿no? Y vayan por el primer gol y no vayan por el segundo. Eh, ¿Hay alguna información ahí? ¿El equipo ya está en la, en la, en la bombonera? ¿cómo, ¿Cuáles son las últimas novedades desde, desde la cancha, Fede? Exactamente, está haciendo la entrada en calor, el arco quedaba chuelo, acá abajo no se haciendo la entrada en calor de el equipo está dentro del pueblo haciendo la entrada en calor de todo, entrada en calor. un rato, ya me imagino en 20 minutos, el equipo va a estar dentro de la cancha, el equipo confirmado, así que cuando quieras lo presentamos a Martín Casal, un sabito y ya pues, ya el equipo confirma de Racing con de Boca, está todo confirmado acá en la cancha de Boca. Adelante, adelante con eso, que es la información que toda la gente quiere escuchar. Bien, perfecto, Martín, 100%, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va usted? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia, a Gustavo obviamente, a Hernán, que yo te va a sumar, le estoy viendo, a Hernán Cartorio, eh, ingresando a lo que es a la, a la zona de, de prensa también con, con Lupina, con Luciano Rusina, un saludo grande para ellos también. Contentos, más saliente me parece a esta los los previos a, a la reanudación de los 34 minutos pendientes de este clásico entre Boca y Racing y la Bomeda, es que la cancha está en buen estado. Siento sí. llovió llové bastante, eh, no llové la misma cantidad de horas que fue previo al encuentro que se suspendió hace dos domingos pero es un problema destacar que por lo menos vemos que cuando Calinta los arqueros la pelota rueda bien algo que ya en el partido anterior no se veía también que se está despejando, me parece que ya fue a poder completar 34 minutos es un buen inconveniente Esperemos mi historia, rapidito los 11 en la Academia ya confirmados lo confirma Martín Gasal de la ZKB, FM 100.9 en Racing Sport Vuelve el Capitán, vuelve el número 22, Diego Alberto Milito en el largo de la Academia Luno 1, Saja Defensa en la 24 para Díaz, 6 para Lolo, 31 Cabral y 3 Gripi. En la mitad de la cancha, primer partido titular del juvenil Nicolás Orojo, la 14, 15 para Videla, 11 para Huel, well, 17 para Puña. Y en la, la delantera, el mencionado del Príncipe, el 22, Diego Alberto Milito. Y el número 23, Bou, el goleador frente a Nuevo. Bien, recordamos que ahora que estamos estado, ¿quién? Estamos estado hasta un día, recordamos. Bueno, a cuidarse, que el a el, bien. el número 21, Cristian Herve. Bien, eh, perfecto. ¿Qué es lo que estabas? ¿Tú buscas verle? estoy haciendo memoria, me parece que Caleri no sufrió ninguna votación por la patada que le dio a Viola, sí, bueno, solo de dos monetados. Perfecto, bien, entonces repasamos las once del equipo del Pascar de la Arena. El equipo de, del local, el que va con sí. Orión el Arco, en la defensa marina, Echeverría, Magallan y Colazo, mitad de la cancha para Meli, Herbes, Galo, Carrizo, y en la delantera Jonathan Caleri y Andrés Chávez. Bien, perfecto, pasadas once de la cadena, 11 de Boca, Gustavito acá menos eh, cuarto de la tarde en todo el país y Argentina, Orión sido haciendo entrar en caída hasta ahora también el chino faja, con unos botines eh, celestes y blancos, ¿no? Me parece que interesante, ¿no? Ese detalle de los botines del chino faja, Martín Sí, interesante, un detalle de color, digamos Me parece que, que tampoco es destacar, lo más importante para hablar de Saja es el buen rendimiento que tuvo el cilindro, luego de que se venía hablando de los rendimientos de Saja del último año y medio también, en ese torneo que realmente tuvo incidencia en muchos goles hice una nota para la web nuestra que es www.raci.com.ar en más que nada tiene el interrogante que pudo pasar a partir de diciembre con el tema del arquero Taja sigue con los malos rendimientos, lo que nosotros queremos y lo decimos es que Taja tenga gran rendimiento, que le haga de la mejor manera si pues, se sigue a esta situación en la cual el arquero tal vez no puede lucirse como lo hizo en otra época, bueno, ver si el equipo puede apostar un juvenil o traer a otro arquero en diciembre. Exactamente. Bien, Gustavo, vos me dices si presentamos a Hernán serio o seguimos como, como vos quieras. Adelante, adelante, vamos a saludar a Hernán y a ver qué espera de este partido. Bien, Herrán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, para vos, Fede, Martín, Gus, del otro sí. lado, para toda la audiencia. Linda tarde, eh, un poquito bastante nublada, sí. bastante lluviosa, sí. se complicó la, la llegada, todo mojado, pero. Como todos, pues. sí, estamos todos mojados, no hay problema, por era Racing, cualquier cosa. Obviamente, ¿qué, qué, qué espera de este encuentro? Preguntaba Gustavo, vos qué esperás, hay que empatarlo como sea, ¿no? Racing, vuelve y la gran noticia. Y la jugar con la aprobación bastante ofensiva, con el Camino Lobos, que va, va a jugar su con segunda partida primera, porque a jugar con el tema llegó a de Cruz. Y sí, ya jugó en Mendoza, jugó, creo que no llegó sí. a jugar ni un minuto, pero eh, en este minuto se mostró por lo menos el buen pie que tiene Nico, lo vengo viendo en reserva, y la verdad que. Le va, le va a aportar de, el enlace entre la, entre la mitad de la cancha y los delanteros que es lo que tanto recién necesita y La vuelta de Milito importante para el equipo esperemos que obviamente como está abusa la cancha pesada esperemos que no, que no, no, no pase nada y pueda jugar bien ¿no? esperemos que, que le sea leve para, para Milito que juegue tranquilo, total es un partido que viene que salir a en 30 minutos hay que salir a matar o morir eh, Es un, es un partido contra 8 más que quedan. ¿no? Hay que tener cuidado porque ya falta mucha fecha para determinar el torre y tampoco se tiene que leccionar ahí para que después no lo jueguen más. ¿no? Claro, correcto. Eh, hay que esperar. Ahí. Yo creo que el partido de hoy para Miguito es un partido más. Al resto, que estaría a morir. Bien, perfecto. Yo he pasado a Ernesto Arsenio Cristóbal de San de de Racing y le voy a cantar a todos los Y si me está José Luis Pérez, voy a estar la Racing Boca de la ahora sí se ha fuerte de la tarde en todo el país, ha parado de llover, buena noticia Gustavo, enciende la luz del estadio acá porque ya prácticamente de noche en Buenos Aires porque está cielo igualmente muy nublado no llueve porque está muy nublado esta tarde igualmente que no hace frío acá 20 grados más o menos y bueno, esperando que la academia un rato aparezca en el campo de juego y como mínimo lo, lo, lo puedan matar, ¿no? esa es la idea, como mínimo Racing se esta cancha en un empate, Igual recordemos a Gustavo que la última vez que Rafi nada, esta cancha fue en el 2010. ¿no? El dos el Paulino Moles de la saca de, de, sí. de la y de paró fácil. Alto Cáceres, que le mató luego el error de Clemente Rodríguez, Cáceres, en lo que fue seguramente su mejor gol de la academia, casi pisando bien, le da un gran zurrazo que la quedaba en el ángulo. izquierdo De quien que en ese momento era Caranda, si me equivoco. La Uso no no mira, sí. no el equipo de Más que no la otra ah, me dio goles Jugadores bastante frustrados En esta cancha de este, En esta última Dos victorias Recordamos de otro a uno Que fue con gol de Luis Dauch, sí, y Dauchi Y Brian Luis, a de la cancha de Boca Bueno Increíble <risa> La verdad Pero bueno pero También sí. que estamos En una negra más Un gran gol De Gastón Campi En la reserva un dos un donador Acá el día del 0 a Con Mucho Bueno Campi Un gran gol Acá de derecha Creo que La tabla fue ese día No, ese día fue 0 a 0 El día nada más, el día de a Bueno, perfecto. Sí, sí, y luego como con Mardoy viendo el gol de Cante que se aplicó a la, artiga, a la... Bueno, digo, que la reserva Bueno, luego esperemos que se eh, en primera. Bien, Gustavo, te decía, y si cosas, el partido se viene un rato, en solo media hora va a comenzar el partido, Recordamos que hoy Todo va a hacerse el hijo de Oriboy. Y bueno, eh, esperando que la cadena, como vos dijiste, lo pueda dar vuelta, como mínimo, que lo puedan tratar. Recordando que el domingo deja Córdoba, a ¿no? las cuatro de la tarde juegan el Campe con el equipo pirata que la Sí, sin duda, sin duda. El, la idea es esa, que son pocos minutos y eh, hay, una, hay una línea muy fina entre ir a, a buscar el partido y la desesperación. Y ah, esa es la sí, línea no. que creo que Racing no tiene muy claro de cómo lo vas a salir a buscar. Veremos, estaremos expectantes a lo que haga el equipo en, en esos primeros minutos de este alargue, que eh, son pocos minutos en realidad. Pero creo que si Racing puede hacer lo que hizo contra contra News eh, va a estar en, en buena situación, porque la verdad que eh, creo que Boca tiene menos atrás que lo que tiene News y Racing realmente hizo ver muy mal a la defensa de News así que espero que, espero que eh, eh, sea eso, que el partido de News no haya sido un espejismo en el medio del desierto, sino que sea realmente el camino para empezar a levantar y a empezar a enderezar este barco que maneja Diego Coca, ¿no? Sí, Gustavo, recordemos que Mancenay no juega de todavía, de que que no hay tampoco juega a Fabián, o sea, tanto titular como el siguiente no va a jugar y juega a Malazán como está Gustavo, una buena terapia porque no es la Cres, que murió sobre todo a Madagascar que es juvenil y no tiene tanta experiencia, ¿no? Sí, finalmente, también para aprovechar el hecho de que así como Boca tiene un gran envío de Giovanni Juegos con buenas preparaciones y principalmente buenos resultados, está invicto desde la, desde la asunción de Giovanni Juegos de me parece importante de destacar que una defensa que nunca eh, se dio como titular, nunca pudieron jugar juntos en la primera Boca y además que Echeverría llegó hace poco, todavía juega un poco lesionado, siempre está con, con esta marca entonces vamos a ver si se juega un buen resultado, ojo también, son jugadores importantes que ganan bien el área enfrente, Echeverría es un jugador que en Arsenal ha cometido muchísimos goles así que parece que hay que estar atentos igual, pero tal vez aprovechar, la cancha estar rápida vemos como llovió, a pesar de que está en buen estado, pasa rápida, va siempre para un rapidito hay que tener cuidado justamente con algunos jugadores de boca, estoy viendo acá la formación digital, con Carrizo, Colazo, Andrés Chávez, Caleri mismo que es un jugador de área pero que también sabe moverse muy bien Marcano mal. Ya vale, eso ya lo vimos en el gol por el cual que está ganando ese partido, así que me parece que va a ser un duro interesante. La verdad que sí, la verdad que nos decisión un partido es espectacular, Gustavo, esperando que la academia lo pueda dar vuelta, o como mínimo decimos en ya son sueños de la tarde en todo el país, que encuentro además en este momento dentro de la cancha, está casi haciendo la entrada en calor, hoy también acaba acá abajo nuestro, y obviamente el equipo del haciendo el calentamiento previo, pero bueno, ya me imagino, en 10 segundos ya estar... Dentro de la, de, de la cancha, la gente a poquito va llegando un poquito más, a poquito van jugando la, la bandera artística de la OCE, pero la verdad, eh, poquita gente ahora igual, ¿no? Sí, poquita gente para lo que siempre trae boca, eh, igual es un día bastante feo, un jueves a las 3 de la tarde uh -huh. es complicado para venir, más con las condiciones climáticas, y igual afuera había bastante movimiento, ¿qué uh pasa? -huh. Eh, se pasa por un poquito más de gente, por lo menos. La, la, la gente seguramente, cuando sea falta un poco para que comience el, el encuentro. Gustavo, bueno, eh, como decíamos, queremos saber si no es capaz, ¿no?, de eh, darle vuelta o eh, empatar el partido, un Cuba que hizo varios cambios, ¿no?, con respecto al terreno que yo, con, con contra Newell porque, bueno, ha, ha sacado algunos juegos, en bueno, el lamentablemente no, no puede jugar y ha hecho Gustavo estar lesionado y tendrá para 10, 15 días, ¿no?, de reputación. Sí, seguramente va a estar un tiempo, Auche. Eh, lo que sí quería decir eh, es en el Frente Político, feo rapidito, eh, mucho movimiento en estos días, así que está claro, casi prácticamente eh, todo el mundo coincide en que Víctor Blanco no va a presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones. Y yo estimo que va a estar en alguna que otra lista. Se nombra mucho la lista de eh, Matías Gáinz-Sornizquian, se nombra mucho a otras pero eh, todo indica que, eh, al menos, ya sabemos que no, no va a ir en la lista eh, o apoyando a la alianza que encabeza Mariano Puño-Livarona. También en el Frente Político es importante resaltar que fue aprobada oficialmente la agrupación Unidos por Racing, liderada por Miguel Jiménez, así que eh, ya van a poder tener su representante en Junta Electoral y va a poder tener voz, eh, voz tenida, porque lo los dejan participar, pero también poder votar en esa eh, lista electoral. También es importante destacar, en cuanto a la Junta Electoral, que la agrupación este Racing, que encabeza en estos momentos el doctor Pablo Podestá, presentó un escrito en Junta Electoral, tratando de impugnar la presencia de eh, Pablo Mena como representante de la agrupación Racing Vuelve, que fue la que ganó las elecciones en el año 2008, porque... Ha había un pacto oral o de caballeros entre Rodolfo Molina y Pablo Podesta, que esa agrupación debía disolverse, de la cual se desprendieron en la elección del 2011, la agrupación Racing Sigue, que termina ganando las elecciones por un 75 y pico por ciento, y la agrupación Este Racing, que es la que todavía eh, encabeza Pablo Podesta. También en el Frente Político hay que resaltar o hay que recalcar que eh, este papel, este escrito que presentaron en Junta Electoral fue porque las agrupaciones son aprobadas o impugnadas o desaprobadas por Comisión Directiva, no por la Junta Electoral. Entonces este escrito fue llevado por el Presidente de la Junta Electoral, a su vez vocal de la Comisión Directiva, Roberto Torres, para que sea estudiado en Comisión Directiva y tomar una decisión en cuanto a la agrupación Racing vuelve, que según Pablo Mena, el, el, cuyo pre, es el presidente de esa agrupación es el, doctor, el ex presidente, el doctor Rodolfo Molina. Así que bueno, esas son las novedades en el Frente Político, mucha, mucha conversación, hay unas, eh, muchos movimientos en cuanto a alianzas, sabemos que no incluyen a la de Cuño y Varona porque ellos ya están cerrados, pero hay... Eh, mucho trabajo en las otras agrupaciones, especialmente en Unidos por Racing, recientemente aprobada, Racing Siempre, que predona la candidatura de Matías Ganzonegian y también la agrupación Este Racing, así que bueno, en esta previa cortita darle un pantallazo, un panorama al Inter Racing, y en todo caso lo ampliaremos después a la noche en el programa de Racing Sin Fronteras a partir de las 22 horas por chatacade.com y por FM 100.9, Fede. Bien, pero un día aquí de Racing, es un día que va a transmitir el partido, estamos en la manera, hasta las 8 horas estaremos seguramente con el post partido, y después a las 22 seguimos hablando de Racing en el programa Radio Racing Sin Fronteras con Javi Lepe, con toda la banda, Margoli, Casal, Ramírez, ustedes, Canallino, Sartorio, bueno, porque la verdad que, como decimos, Racing Sin Fronteras es mejor, siempre estamos hablando de Racing, que obviamente... Hoy se juega jueves a el Racing que esperemos que esta tarde bueno, pueda terminar de nada. Si se levanta a las 12, ha llegado un poquito más de, más, más de gente y se escucha un poquito más la, la entrada de Boca. No, si los de Boca no van ni cuando juegan domingo a las 4 de la tarde y con día soleado y con el, con el equipo puntero. Mirá si van a ir un jueves a las 6 de la tarde con lluvia y con un equipo que todavía no saben si va a andar bien o mal. Dudo que haya más de... 2.000 boqueros. ¿Qué quieres que te diga? Sí, claro, está financiado. La, la verdad es que hay mucha gente. Desde la partida te digo que está en un 20% y la voz popular está como mucho 8 en un 40%. Pero bueno, finalmente un poquito más de gente va, va a llegar porque ya faltan 20 minutos para que también se... el encuentro, los se hace calor y el lugar que queda de la caja. O también, a, mí, a calor, la caja de la la caja a casa caja de la caja de la caja de la caja de la ¿verdad? Sí, eh, los jugadores que están en el vetorio que Está haciendo el entrenamiento, esperemos que sea para la mejor forma, por lo menos bícita Y ver que vemos cómo lo recibe en la porque la cadena está bastante pesada Finalmente Coca apuesta un 4-3-1-2, ¿no? Sí, es un 4-4-2, mentira esto, doctor El doble 5 sería Webb Vivela, que Webb seguramente tiene apuntado Y ahora está el enlace del 4-1, del 4-3-1-2 Exactamente, finalmente el 4-3-3 que salió en los comandos no nos va a No, no nos va Era un punto ofensivo, Era de demasiado ofensivo Igual no descarto que Roza haga un paso adelante y vos se tiró contado para dejar la pelota del área Usted Martín, ¿qué, qué opina de esto? ¿Le, ¿Le gusta el juego el... de tres Bosque para el poco tarde? Me gusta porque es un equipo volátil, así como Acuña tiene mucha llegada También el Chico Oroz, que supo fácil el no sé Y en las posiciones inferiores, también lo que es la reserva Pero me parece que, que el juvenil va a ser más que nada las veces de volante por derecha A menos que gastó un día hacia adelante bastante Yo creo que, que lo que van a utilizar es un poco para que Racing no pierda por el sector Pero también ganar un poco de fútbol Arriba va a ser carito, 2 de área Tal vez Bow va a ser el que más salga del área que más vigente. Sí, A mí me hizo algo que hablando con Santi Ramírez, con Pablo Margolis Esto de que vos seguramente se sienta más jugando cuando no es de área No siendo tal vez en la referencia Hoy vamos a ver, es un lindo partido para ver Si tiene esa presión, el jugador puede sentarse un poquito más Igual recordamos, a los dos minutos de este partido Bow vos, presión remanda el transgán Y Ahí se retira a Saja, luego, de Luego la entrada en calor Perdón Antes sin la No con Saja Cuando se retira, Pero la gente de Boca No tiene mucho Es lo que hablamos de la pelea fue De su pasado de Lorenzo, El famoso partido Que cometió un gol de penal acá Se le gritó medio De gente. un jugador Que hijo era muy temperamental Fue un jugador de al Madre Y bueno Se tomaba muy apetito partido La gente de Boca A veces le responde por estos siete goles que, que le convirtió el tenente en Nacional Renzo. Bueno, es que de vuelta a Calle de Fútbol, que cuando no pasa a mayores, es también un poco divertido, ¿no? El auxiliar León sigue haciendo la entrada acá abajo Un Entonces, ¿te parece? Ya comentamos la transmisión, ya nos metemos de cada transmisión porque solo en 15 minutos va a comenzar el gol Ya ya te liberamos así por seguir con sus quehaceres. ¿Te parece que vamos así, Gustavito? Sí, adelante, hago la presentación oficial acá y ya nos quedamos con ustedes. Eh, ya para la, para la transmisión Quedan solamente 16, 17 minutos Para el inicio del partido Metemos cortina Metemos eh, un eh, La cortina habitual de Racing Sport Y ya nos, eh, ya nos quedamos con ustedes Y yo voy a ver el partido No creo que pueda trabajar Creo que eh, lo que sí me tienen que informar Ahí es quién transmite el partido Por televisión eh, Transmite acá La Pública Ah, ok, entonces... Ah, entonces lo voy a poder ver tranquilo, así que bueno, eh, vamos a eso. Antes de irnos, a ver, eh, Fede, si Martín puede repetir los equipos, se va sumando gente acá a la previa, esta previa cortita y compacta, si Martín puede repetir los equipos de Racing y de los Bosteros, y ya nos vamos directo a la presentación antes de hacer la presentación y la prenda repetimos los 11 de la Academia, 11 de Boca, la de Martí Catal. No, primero con los 11 locales, que los 11 del tenéis, el Gorión, en la defensa, Marín, Echeverría, Magallán, Nicolás, Colato, están en la cancha para Meli, Herbert, Cabo Carrizo, y en la delantera, Jonathan Calderi y Andrés Chávez. ¿Sabemos que está matando en boca? Cristian es el número 21. Perfecto, ahora repetimos la formación de la Academia, señores. En el arco el número 1, será Asián en la defensa el 24, Gastón Díaz, 6 para Lolo, 31 Cabral, 3 Grisby, y está en la cancha para el 17, el 15 Videla, 11 Aguer 14 Chicolás Oroz, en la delantera el 23, Gustavo Bou y su capitán, Diego Alberto Milic contra 22. Muy bien, ministro Chaparro de Guadalajara. aquí estamos de todo el equipo académico? Según uno solo, es el número 24, Gastón Díaz. Gustavo, pasaba 11 Boca, 11 de la Academia, está todo listo, señores, se mete avión dentro del estadio Solo 15 minutos se para la hora para el comienzo del encuentro y vas a escuchar en Racing Star, decir frontera, fm cae punto kkd.com, Gustavo. Así que cuando quieras, meter la presentación y arrancamos el partido clásico como siempre en Inter Racing, lo escuchan en la luna de Londi, lo escucho Racing Store, Gustavo. ¿no? Gracias Feb, ahí vamos entonces Aguante a Racing. Nos vemos a la vuelta. Ojalá que Racing tenga un buen resultado en estos 34 minutos que le quedan a este partido, luego de un partido que nunca vio haber empezado realmente y estar en esta situación. Así que bueno, ahí estamos con, con los chicos y nos vamos a la presentación. Así que bueno, aguante Racing. Nos vemos a la vuelta. A partir de este momento.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 Con las 4 menos tien. En le pasa este domingo que no para de llover, y yo tengo el corazón en dos sitios een ander. We zijn in de studio. We zijn in de studio. de studio. de studio. de studio. de la tarde en de studio. We zijn in de de Alberto, a va a jugar nuevamente estos minutos que quedan por jugar y ya solamente un rato está en el equipo está en la cadena está en mi boca solo sea, patan 15 minutos se para de que este partido comience con el ataque de Federico Beligón no, va a ser el árbitro todos los jueves ya de la cadena, dentro del estorio imagino que Racky están cambiando, para hacer la cancha Ya, y creo que ya está en el túnel para escuchar es el lado donde el partido Exactamente, la gente toca un poquito más que ha quedado... bueno, a la modera no hay mucha gente pero todo quedado un poquito más que ha Sí, hay bastante poca gente la verdad que y para lo que acostumbra a hacer la cancha de boca con tanta gente, con tanto calor ahí está bastante tranquila, muy o sea, bien el clima y la... están ganando 1 a se que bueno. Bien señores, acá estamos esta tarde de Rápido Morro para Radio Antártico de FOM 53, de Cabeza, en la Cá, Ahora ya otra hora tarde Oye, a Muy contento, obviamente, de hacer una nueva transferencia de la academia. Este es un partido con sobre el 15, 34 minutos, y es un partido que está comenzado, obviamente, para un acceso a la, la calería. Era un partido que estaba totalmente virtuado por la lluvia. Estaba mismo el helicó el equipo local, el teniente fue desvirtuado Se cayó el Lolo, pareció la bueno, el Pocasca, Caleria, una garrama cabral. Bueno, una circunstancia particular en la cual fue la calería aprovechó el marcó de 1-0, en un partido en el cual no jugó mal, tampoco fue un partido que le no pasó más o menos a Fotos, más de menos a un calzón travesaño de Bobo, una situación errada por Castillo, que parece que se pasó nunca debió haber empezado, yo he jugando a los principales puntos restantes. Con la presidencia y la vuelta, y Alberto a más Ahora el cabrón vuelve, va, de jugando, no va a jugar el punto de pasión y la pelea, tercero para apuntar porque algunos colegas sin alguna duda. Nicolás jugó un Pisa de se metió, se fue a algunos minutos de etapa, el partido de Racing salió 2 1, se fue a Racing y también que fue algunos minutos de San Luis, de San Marisa Juan por así que de sentarse el partido, primero como titular. Buena memoria, así que retrasamos a centro de la academia, Razzatorio, para jugar de la tarde, Santa Alarco Bataca, los contrapesores, Díaz, no lo cogan, y arriba Bow y el capitán de Arís. Mira, está, está, está, está, ahí está, ahí la ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí la ahí está, ahí está, ahí el de está, ahí está, ahí está, el está, de está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, que está, ahí está, en está, El partido de copa el partido se Popa, el, el, el partido de Popa, el partido de Popa, ¡Señores! de Popa, de el partido de el partido de Estamos en la a esto, para la misión de Razón de Cuatro, misión líderes. de Juárez, a la A ver, pues, vencer con Todos los jueves, de a 30, 30. Así que, partido? Con un programa hecho por lucha rebelde. Una por lo menos, que viví el la de fue el mejor partido de la Academia, Ay, un, libre, un poco chanvita, sobre el salto entre la libre, la cancha de defensa, libre, pero en el día que final se centraron partido Raffi, en el cual supo sobreponerse a ahí para a una fiel con goles cocos, casi llevó puesta a, a y que los últimos situaciones con velocidad y de pelota, no parece que es el ideal, son pocos minutos así que Racing va a tener que salir a dar respuestas. Como usted habla no, con la y que a con la muñeca a empatarlo. Mí, como, mí, como mínimo o a sea, son pocos minutos, ya salí con el mate del distante en el clásico frente a boca, ayuda a esta levantada del equipo Boca que a algún momento se puso en duda su continuidad, fue el equipo no ha estuvimos hablando tuvo algunos problemas futbolísticos como los arbitrajes, Frente a Luz, e Independiente, y tal vez su, su, tuvo dos partidos malos, que fue el segundo tiempo frente a Argentino Junior por Copa Argentina, y todo el partido entero frente a Tigre, pero parece que era demasiado, si uno quiere cambiar un proyecto, ¿no? Bien, sí, de hecho, Papiarrá, ¿quién le comodemos es el mismo, no? El domingo, seis horas, en Córdoba, en el Mario Alberto Quimbe, frente a Belgrano. la otra fecha Con Rafaela de local, te voy a decidir seguramente si el día estaba, pero todavía no hay ninguna confirmación. Sí, va a hacer el acá seguramente. Sí, sí. Siguiente señores, esperaba por Boca, esperaba por Rafi, se ve el partido en cero. 10 minutos, la gente de la poquito de la acá a la izquierda El cielo nublado, una tarde nublada, en Buenos de se olvida la parada de Salar, pero está feo arriba, eh Sí, la verdad que se le con una nube bastante, bastante oscurita Esperemos que no le interrumpa el juego y que se pueda terminar este partido de la vez por que ¿Qué es lo sustento de la Academia, para la ¿Estamos? Ya estamos y Sánchez, Bogoril, Cerro, Acevedo, Castillón y Castro y sí, finalmente juega a mito y lo no juega a Castro como se especulaba hasta hace un rato. Sí, hace un rato se especulaba que mito no, no había llegado, pero al final va a jugar y esperemos que pueda terminar el partido. Aún ahora a mito y hizo jugar de esta cancha, si no, nadie más recuerda hace mucho que usted era joven, fue el domingo, con Martín se acuerda, que mito hizo jugar de esta cancha, ha así llegaba a jugar 3 a busca Exactamente, el último gol de Mariano González, un, un domingo por la mañana, 11 de la mañana fue el partido, que terminó ganando 4 a 3 sobre el final de la Academia, Un gran partido también de Adrián Masía. Bueno, recordamos los supuestos encuentros en el cual obviamente voy a el rubio volante de la cancha aquí no es San Rafaela. Uno de los grandes trucos de Racing que ha tenido grandes trujos en la cancha. Rebordó su 6 a 4 con Maradona agarrando un penal en la cancha. Se Mago el un partido que Racing puede ha hecho más goles. Así que tampoco es una cancha tan esquiva para la caída. Y decía, siguiente, el equipo Fraser. Tripoli, Isúa, Pérez, Fuerza Liga, Martín, sí, y Martínez y Bien, por todos, si se no se esperan, se los equipos, cuida no se veis, mi boca. Esperamos también por Federico y señores. Para que este encuentro se juegue en un rato nada más. 6 y 5 para 6 de la tarde, estamos a Raci, doctor. Vos que estás en la laburo, ya también en el y está por ahí. distribuido en toda Argentina, ¿Escuchó a Raci, sí. Y donde juega la cadena, por eso en el 109, ya hasta vez, no come, estaremos bien. Con Martín Casado, Raza No no que es con los Estados Caracillas, yo en Los Ángeles, un saludo a Pablo Marvales, que no puede estar, a Santiago Ramírez, a Javi López también, ¿por qué no? A Sartita, que tampoco puede estar. Así de bueno, un a su patrón, esperando que la academia pueda dar vuelta al partido, como mínimo. Empatarle, Martín, seguro un poquito que estaban los tipo ¿no? Un poco de demora. Un poco de demora, igual recordamos que perdieron mis 615, el 3 minutos, 2 minutos que estaban los equipos y van a empezar a puntuar el encuentro. Seguramente, recordamos que no se puede decir ¿no? 2 minutos y minutos, veremos que habrá algún minuto de primer tiempo y hay es lo que quieres cuánto va a durar entre el tiempo. Yo creo que 5 minutos, así es, máximo 15 no va a durar. El 15 minutos durará dura casi los tiempos. No, bueno, obviamente será, se quedará dentro del campo de juego ahora Pero bueno, todo el cambio de lugar, como vimos cuando hay circunstancias penales en alguna copa, algunos minutos, cuando vemos que se levanta la gente de boca, debe estar por el equipo local, también la academia, un poco más de gente por la hora, no es el número que se espera para, para jugar boca de local, pero es un poco mejor a lo que era el panorama desolador de cuando llegamos, parecía que había más prensa que sí, Señores, ¿qué hay de boca vacante? ¿Está va Ciudad de la ¿Está la más, señores? Le recordamos claramente a toda la gente del equipo de la academia, que rápido, el día de semana, jueves, tenemos horario, Es cierto, el un poco más lindo, pero metió 15.000 personas que me han quedado la campo como Argentina, sin duda la número 1. Espectacular, señores. Si se si va la cadena, acaba de salir el equipo Tereinte. Se si va bien la cancha, viene si el equipo de loco Barrera. que se va bien la cadena, que el Rodrigo Tarrant tiene 10 puntos el torneo. No? 10 puntos en lo que va el torneo, con este <risa> saca un buen resultado. Puede 11 o 13. Hay que ver eh, 24 con el de el 50, más equipo de formación. Y bueno, habrá que esperar a lo que pasa hoy. Que señores, traban se por los equipos, se traban por boca, se por la academia, es cosa rápida, es un tema de fronteras. Zapacadena.com, este me dice un proveedor. Y fue lo que le damos, estaban de pasar partido para escuchar qué es el espacio de acá, que me usaba Coca y todos los protagonistas. Y después se inventó que pasa. la que avenida... Dios Racing Fronteras, como siempre, alcanzó los cuatro días de cumplir los dos años de aniversario. Atento al Inc. de la Academia, que el lunes que viene un programa, 29 de septiembre, dos años de Racing Fronteras, el único medio partidario realizado y producido desde el exterior. Bien, perfecto. Mejor, pan, se abre el boca de Pancho y levanta acá y la boca para la nueva sesión. Se abre el equipo Pancho de la cancha Y ahí, Resta, ahí, Resta, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, la ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, la ahí, hasta ahí, hasta ahí, la ahí, hasta ahí, hasta ahí, Está en el equipo de baja Real, la llave, es fácil, es fácil. Esperaba por la academia, que sabemos que estuviese infectando como queremos como de algún día, podría tirar todas las tercer bandejas, una vez que lo que le de la academia. Una vez la Luca con 20.000 personas, en un clásico, la verdad que es muy, pero muy pobre, además ya con condiciones climáticas que ahora mejoraron. Uno espera otro un equipo que además mejoró, ¿no? La verdad que hay poquita gente. Eh, dentro del estadio, señores apareció Boca que va a formar para la foto ahora esperaba por la academia Renan, ¿no? por la academia? y sí, la academia está en reuniaco le ustedes la verdad que va a estar el equipo el... de, de, de, de, de, de, de, de Boca que nos sale bien señores, ahí está Boca está eh, Racing da falta Racing en realidad me cautaste la, la, la, la canción de canta, la de la canción pinche de boca, que en mi casa, que escuchaste la radio, escuchaste la radio, escuchaste tu casa. Espera, la tribuna porque 20.000 personas a los autores de boca. eso no son de boca, lo que no sí. venía es de boca. No me entiendo, es como un poco contradictorio. Tenía que esperar por Ras, en chata de boca del campo de juego. Que hay en ven, boca busca igualmente al campo de juego. estaba por la cadena, señores, se el capitán a la de boca es lado, porque no estaba. El Catarías, ahí se viene la cabeza, ahí se viene la cadena acá la manga, la, la cadena está muy linda, a hablar, está el capital académico, lo vemos acá, a través del té, de pilar de, de la academia, ahí está René a ahí la cadena, acá la cadena, ahí la cadena, el césped, ahí la cadena, le la cadena, ahí la cadena, ahí la cadena, ahí la cadena, ahí está ahí está la, academia, escuela, el, la cadena, de 가족os, la cadena, ahí la ahí la chacalía, genial, legal, brimny, la Pugnia, la cadena, la la la cadena, Ya está la cadena del campo, de el acampamiento es enorme, de clave. Ya está la cadena del campo de juego y viene la última ventana, señor de Juega, se no Apareció, Rafa. la academia apareció el primer grande acá en la cancha de Boca. El primer grande que seguramente se fue a la semana que lleva más de 20.000 mil personas. Pero la academia está para 4.34 minutos restantes del clásico que esperemos por lo menos rescatar. Un empate en los 34 minutos que restan. Qué lindo volver a verte, Diego Milito. Vuelve Milito, sigue de justo, contra justo la canta abierta. Ahí está Milito, que va a formar para la foto, la palma se Va a formar para la, la foto, de a la foto. Saludle a esa foto, ¿no? Que están sacando ahora esta foto tiene sí, es un misterio de dónde va. Algunos dicen de que la página oficial, por lo menos, por ahí, por los sitios de terreno, se la ve con la... Además de por ningún lado. Hay dicen que algunos porteros pueden hacer negocios con esa foto. Uno no sabe. Lo que se llamativo, por lo menos, ustedes vamos a contar a la gente, luego botines de los jugadores de la academia. Todo, de todo, de, hasta los de Diego Berto de color rosa violento, ¿eh? Uno piensa a veces son los jóvenes, pero no. Casi todos los jugadores de la academia tienen botines de todos los colores. Hay ver, día hasta acá abajo nuestro que tiene una botina de ciudad negros y blancos a pero todos tienen algunos negros con vivos naranjas, que también saca un con vivos rosas, mismo el caso de, del 31, que se tan Ahora, y bueno, ya va, El saludo de Mito con Gago, de la selección. El saludo también con Orión, también se que va a hacer de la selección. Bueno, todo, para... Muchos saludos, ¿verdad? ¿no? Muchos saludos hasta ahora. Recordamos que Orión, Milito y Gago estuvieron en el Mundial 2010 en Sudáfrica. Orión no, ¿eh? Orión estuvo Orión estuvo, pero bueno, se conoce de, de la FUCOMATOL. Seguramente, la una de la historia. Milito, sí, estuvo en el final de Sudáfrica 2010, recordamos. Bien, terceros señores, que se están saludando los 22 protagonistas. Bendiga y esta tarde, y tienen la a de hoy, eh, Martín. La compra de Brigol, el asistente número uno, Cristian Navarro, haciendo el dos, Sergio Borosas, el cuarto Ignacio Lupani. Perfecto, están saludando a los 52 protagonistas de nuestra opción de, de capitanes entre baja del capitán ministro, señores. También el partido, Martín, salta muy conmigo ustedes tres minutos y ya comienza el partido. Y bueno, un poco de nervios, para que, que la vuelta como sea, ¿no? A que la vuelta como sea, la cadena tiene que por lo menos. Salir a comerse a boca, como hizo contraño, mostrar reacción ante la adversidad. Un Racing que puede, un Racing que cuando se lo propone y tiene un buen juego asociado y es también contundente arriba, algo que estuvo para decir en los partidos. Racing erró muchísimos goles, algo que destacó poco en la conferencia de prensa. Me parece que la clave es que Racing pueda con todas las situaciones que tenga. Tenemos al juego Alberto Milito, el príncipe de la destanera, en la delantera y esto es un lujo que no se va a comentar. La entregado en milito, ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece que la querida va a comenzar el partido de Atavisto. Va a comenzar el partido en la de la madera. Los 35 minutos destacan. De va a ser un tiempos de Vincita. ¿Recordamos, mamá? ¿no? Sí, recordamos lo, lo que decía previamente de Quería volver a recordar a la gente, especialmente del el hecho del campo de juego. Algo que, que hace dos semanas, justamente, nos fijábamos de, de cómo lucía la bombonera luego de tanta lluvia. Hoy se encuentra en un muy buen estado, la pelota bien así que todo estaba claro, para ver un buen partido. En tampoco es el momento de la no lloviendo. Es el está subiendo, para declarar, algo que también la gente puede acercarse a la calle, el hecho que se va lloviendo, y también está claro que fueron dos o tres horas de mucha intensidad de lluvia, pero durante la tarde de ayer y el martes no llovió. y sí, decir, sí, va a comenzar el fondo, si no va a tocar la academia, va a comenzar, monito, se si no va a tocar a mí, va a estar listo, va a comenzar el partido, si no va a tocar, monito, a la academia, si a, no a está Riachuelo, atacará a Boca palada está su público me está la a eso, a mí, está Acá está, dice que está listo, va a comenzar el encuentro. Martín está listo en su cuarto en punto, muy bien. En cuarto en punto va a comenzar el encuentro. A medida de alto vestido de banca, una ropa zapatura de Felipe Luis. Un dato impresionante para destacar la experiencia es lo que esperamos. Nicolás Toro se encuentra como volante por izquierda y Marcos Acuña, de buen rendimiento frente a Newt, en este sector. Nuevamente está jugando de posición de ocho. Y aquí va a comenzar el encuentro, se la va a tocar Benito Abrau. Está todo listo, listo, va a comenzar el partido de cuarto estamos eh, ¿cómo? Se está en la moneda, no hay mucha prensa, pero sí lo rápido está de acá, ¿eh? muy bien. Muy poca prensa de la academia, muy poca prensa de tenéis, también, obviamente, al tener de la academia, después puede Racing, está. ¿eh? Exactamente, estamos acá a la moneda, ¿está todo listo? Va a comenzar el encuentro, señores esto de estos Racing es Por escuchar Racing es pobre, rfm100.9, chatacadie.com, ¿está todo listo? Se va a tocar mi disco, el príncipe se vuelve, ¡grasa por el del príncipe! ¿Viste rápido? El príncipe se va a tocar a Gustavo, ¿está todo listo? Cuando venía el cielo, avanzaba, se me tocaba aquí, le a para mi cuarto, Va a comenzar el partido, si eres. Va a comenzar el encuentro, ¿sí? Es la transmisión, pero un poquito parece que los que por la la policía primero y después. Eh, si va a comenzar el partido, señores. Se demora un poco el, el, el tema de la transmisión, ¿no? ¿No sí, está Sí, están caminando por adentro de la casa, allá, dentro la locura. ¡Ay, increíble. Si eres, ¿No me va a comenzar el partido? Así si va a pegar un minutito a Gustavo González el tema de anuncio del estadio. Ya prácticamente está de noche, acá en la polémica, tío. De un lado, si la palabra no pero es una voy a señores. Va a comenzar el partido, va a escuchar Racing, después de escuchar Racing loca la bola estamos, por Racing, estamos, Racing de boca, Racing de boca, Racing de boca, Se la va a pitar mi Gustavo, y con y con vos, no sé va a borrar, pero ya puede comenzar el partido cuando quiera, estamos casado el cuarto, Vamos Tim? No, que el no, cuarto, ya que el partido, parece la versión de la policía. ahí va a pitar Federico Berigoy. No. a Oye, ¿Por qué? La verdad no está no mucho silencio. porque en no! va a comenzar el partido y va a tocar en elito señores, cabel, esta el partido señores juega rápido juega loca, no está raci y hay de retenimiento de chapa, acá hay de puto, estoy llegado ya la vuelta viene, ahora Caleri ya Caleri, se viene Caleri la canta va a hacer uno, cuidado se viene Caleri, va a estar con esta saca ya está el fuego, acá viene el señores y la planta la boca, pero la canta está bastante, la canta se te quedó la teniendo para la estaba por llegar y Caleri se la se levanta la gente boca se pareció interesante, se crecía esto, veíamos muy bien, buenas horas Cancha, pero son algunos o algunos lugares que le sacaban el otro día la una. Bueno, esta tarde en la cancha de otra, en se el semite, ahí se que la trata, tenemos que hacerlo en el sector. Se está de traba, viene de traba, viene de se viene de traba, se viene de la revienta ahí de se de traba, se viene de traba, se viene de traba, se viene de traba, de traba, de traba, se viene a traba, se la de traba, se viene de traba, se viene de traba, se viene de traba, de ¡Atacarme la la de la para mi niñita ¡Que alguien atacarme ahora! finalmente la voz ¡Es para la niñita ¡Esa la vida larga! ¡De ¡La va a de a tener la viene para la izquierda! la mucho a una siempre Ahí está, Oscario, vale. Oscario, ahí a goles, Baji, pero no, ahí a goles, Munito. Era un golazo, digo, Munito, por ahora, Oscario, por ahora, Oscario, por ahora, veremos la descripción, tenemos la tela calada, así que no vamos a poder corroborarlo. Tú hasta la jugada, que está, hasta salió a Vicente Abaji, que la avisaban. Oscario, Munito, a goles, Munito, señores. Ahí salió, ahí salió. Era Oscario, por un pasito, que estuvo bien el juez de Lina, Jersey Viola. Bien, Rachel, comienza. Bien, Rachel, comienza, bastante boca se levanta por haber esperado otra situación. Me parece que esta es la actitud, tú, Rachel, en el cuadro son pocos minutos, Rachel, tiene que ir por todo es preferible jugársela y perder el cartero que quedarse con las ganas de ir por la victoria, ¿no? ¡Sale, Orión! ¡Orión, mire para acá, Ori! ¡Cion, saca, justo, bastón, guía! Es para destacar, así como el sector en la, en la zona derecha de la defensa rápida, también en de la, la zona derecha de la defensa La promesa. La Cuidado. Se queda por la A la calle. El tema no es que de 17. Quedan 15, más el tiempo. Saca Saca más. Cuidado. Cuidado. le tiene agua. cuidado, le el basta. tiene el Que viene marín, la revienta el la revienta. El parabocas. Que le Y la cadena. arranca en el arco, Martínez, Uculteo, Sería Ibañez, Pancho, y Castro. Perfecto, ¿quién está tu de boca? Trípode, Intúa, Pérez, Salida, Caterani, Martínez y Perfecto, se ahí, eh, cuidado que viene con ellos, va a la querida, sacó el oro, va a por favor, va bien, igual que queda a lavo, oh, va a el Cristo, marcó a medio, la le queda cuña, mira a cuña, la eh. cuña viene, estaba a Nico Nicolás, Nico se la Está a está estaba Puedo está Puedo estar. meditar, estaba a Está, minito, minito, minito, para acá, minito, para allá, buena jugada Mira, el centro, a oh. la culpa, el corre, hacia arriba, viva, rápido, el comercio sí, al comercio Ahí corre, para la academia, Martín Yo recuerdo, para que increíble lo que fue la madre, el niquito dejó Valando a Marín, después hablando de arriba. bueno, primer córner de la academia Tiro esquina ¿sí? para la academia, me gusta, entonces, empezó rápido, el capital, me dio 3 minutos Empezó bien rápido, eh, igual cerro a 0 Ahí tira a mí, tiro esquina, ¿qué es, más? Cuidado, igual, gole, contra, golpe de boca, va a ir el número 11, el sistema web Rápido la web, tiro esquina, el palo de la academia, señores Tengo 3 minutos, 1 a 0 Pierdo de Racing, voy a pegar ahí la buena, señores Tiene un de está Dentro de la arena, de la cabeza Cállate, la seas, está la... que el cae encima el La pierna de ahí, la revienta con la... Aquí parte, cuidado, que batalla, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Tiene más, cuidado, mire, caer y cuidado Va a caer y con cabeza, la bajale, bajale, bajale Va a caer y con Cabral, para acá, la y con Chávez La torre de Chávez, cabeza, la torre de Chávez La torre de la para acá, reventa el cabral La cuidado, de Racing, la torre de Cuidado con la torre de Para el y para Lucas también estaba con el rebote. Que mi hermano se esto. Y Boca le tenía bien, era el segundo y se le quedaba partido. el sí, Y toca la verdad que se levantó y se puso. A reclamarle a toda la defensa porque ahora muy muy estupendo hacer el juego. Aquí la china para otra, tenemos cuatro minutos. Como está bien el partido, Chavi. Está el partido de vuelta a ver si tiene boca. Bien rápida. La vuelta viene para Melly. Vamos a hacerlo a Dentro viene un rebote arriba. Taja. Si va más Taja, pierde falta. Se reventa Viela, pierde la otra que le va Se reventa a Pedro Viela. ¿Dónde queda Labrón? Se va con todo, con falta. Marín, que viene en salida, señores. Es para la academia. Martín Castal en cuatro minutos. Un lastre pero rápido. dice. Está de vuelta, el partido lo mencionamos. la cancha tampoco está en el estado que parecía cuando veíamos en momentos precompetitivos, no está en el mejor estado. Por el momento se queda la pelota, lo que es la zona derecha del campo de Racing, también del campo del ya Rafi de vuelta, hay que estar haciendo los contravultos de Boca, que juegan muy rápidos arriba. pero parece que Rafi tiene que avanzar, como dice con Milito, como dice con Bow. Rafin ya cometió un gol, ahora intenta el chico Brock. Me parece que Rafin tiene que agrandarte en esta cancha. Mimi, Mimi, tiene para Nicolás, tiene un calle de gol. Ahora te le queda a Gómez, a Luciano. Centro de abuelo, busca Mimito. Hace un contra, Colazo. Luego la moto va hacia la pana. Ahora te le queda a Cunha. A la cadena. Siempre de la Cunha. de la Cunha. Buena, buena, buena. Si no buena. Ahí está, se la puso. Qué Marín. Y acá está abrindo. Pero bueno, la actitud de Rafin en 5 o seis minutos. Intenta poner a Gómez contra el arco. Sube los goles laterales de Rafin. Siempre de la... La abuelo. Escúchame, escúchame, escúchame. Ahí está. Ahí está. Ah gol gol de gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol de gol gol gol gol gol gol gol gol ¡Me dice usted la brava, señores! El Oscar, bravo, bravo. ¡Se lo escribió! ¡Brava, señores seis minutos! Empate, la cadena, rapidito! ¡Racing uno! ¡Vamos uno, Martín! Y lo decíamos, Racing era más, Racing fue, que la jugó a fuego los la lateral. Gustavo Hugo, que la decíamos, no estaba jugando mal el Racing, se hablaba mucho el representante, ya venía mojando, ¿Qué pasó con un nuevo al lado, bueno, Milito se la bajó de pecho, bueno, Juan Milito, Racing es otra cosa, es peligroso. Y Gustavo Hugo, que de gran manera, a la derecha abrió, no puede hacer nada, el partido está más abierto que nunca y Racing a los 6 minutos le empata 1 a 1. Falta mucho! ¿cómo? Le toca para el banco, ¿no? Sí, lo, lo gritó acá en todo el banco de Racing, limbo hoy para empezar. ¡Está bien atacando, lo que reventa bien. La única comenta acá con los Vicente Racing. jugar ah, bueno, con el comento de la metro Vicente Racing, gritaba de gol de Racing. Como más gente! ¡Y tenía no un palto cerrado. A veces se si obviamente, molesto por el gol de Racing. Se dan cuenta y lo gritan. Pasó también cuando tú ah. ah. cuando... ah. ganando a ganando arriba el La cosa estaba atrás a nuestro Milito, Auche. Bueno, en este caso Racing salió a usar el empate, lo logró. Estamos contentos y ahora vamos por más. No, estamos tenemos estamos siete minutos. Recuerdo algo que alguien que me dijo el partido que a usar uno. Bueno, no, vamos a decir nada. solo esperamos que este es un buen resultado para Racing. No es malo. Ahora, a Caleri. Ya, ah, ah, Caleri, sí. sigue. Ya, Caleri. Ah, la vale. va Caleri. Saca la boca, Fidel si Caleri. Anduve el centro de Caleri. A boca, Chávez, solo Chávez. Chávez, Chávez, lo pichó Chávez. ¡Cáchávez, Chávez, Chávez! ¡Pero pisan, Chávez, Zorra, Se lo cambió Chávez. ¡Lo tuvo boca! ¡Lo tuvo boca! Y a esto debe estar atento en El partido de vuelta. Hay muchos espacios. La cosa pica mal. El piloto a la Chávez. Pero quiere el que tiene el ex cuadro de base. fue muy peligroso. En una balopa que pico a los tres jugadores la de mira, Sacó el tirazo de zurda. Que saca, si iba seguro uno palo, ni no va a llegar. Pero ni con cuatro manos. Ese es el aspecto del partido. Ya se dio de vuelta por momentos. Raskin volcado en ataque. Boca también. Esto le da un condimento a este partido que es un hermoso clásico. Un del partido, señores. Empató recién, Broad. A ver, va buscando ahí, va buscando el la va para Boca en salida. Seguramente, el técnico más contento, ¿no? Ahora está bastante más tranquilo. Ahora está igual sin identificaciones. Un poco más tranquilo de Martina después del gol. Ahora hay que esperar a ver cómo se resuelve el partido. Eh, Boca se va a venir con todo porque la gente lo pide. ¡Baja, bien! la cara. En lugar, ah, el igual, señores. cancha Pila libre, en la mitad de cancha para el equipo. Sale ahí uno del patio con carrera, ¡sí va! Gol, ¡qué angular! Sale de balón, centro, no goles, uno ya Juan Marco con gran remate con la luz, bueno partido. Yo mismo frente a Boca Takes, se hizo un tío del travesaño, ahora el empate de alguna manera se encontró muy bien con Minito, Boca salió por todo el luego del empate de Rafi, y yo tocaba el dueño Cata, va a está está está mirar, bien con... la Es increíble, Rafi marca muy mal Boca también, el partido está muy abierto cuando se frena un poco la pelota Grini A estar atento con otros aspectos. Por el pano ahí, el ala, la ¡No ha frenido, está de ¡Está la perdió. Falta, ahora, ahora la pelea, ¡Está esta cancha. loca. minutos en los cuales no sí, tiene que calmarse un poco, tiene que poner el, tiene el freno un poco. No va a estar intencional al atacar, pero se que porque está perdiendo mucho por la zona derecha. Se la zona de las la día y sin está sufriendo ha sufrido la puña no dándole la mano que necesita el network, el start y el de la luz al número 24 días que además tiene amarilla, así que hasta la atentos en ese sector. minutos, quedan 9 minutos, por tiempo, 1 de partida, sí. hay una cuenta que hoy estamos en la malla transmisión de Racing Sports. Tres hay fondo, ahí con viene rápidamente, para ahí, Chávez, la pierna Chávez, busca la Videla, va a Videla, va a Videla para acá, para el SAP, viene también para Acuña, Acuña sale para allá, bien, rápido, viene sale más, ya se le cierra para Grini, la puerta está en una hora de partida, va para Grini, ¿qué haces, Chávez? Voy a hacer el vino buscando está brincado, la boca con la la peña pero finalmente, la clave la boca, al salida a otra parte, la cierra el mal, la cierra el parecido, se le entra y tu cuenta el Pero hoy a Coco va a inquieto. La verdad que está dando demasiadas indicaciones, sobre todo en forma de la defensa. Y la verdad que está dando bien es está al área. A, a un lado. una de partido, va a 3-9. Vamos, a mal pase, Marco Lolo. Vamos, que le ahí al Mirito del Capitán. Comentame de para la viera Viene para ahí, la revienta el chavo arriba. El reboche le queda boca, sale, boca cansando fondo con Marín, Marín viene para la Se viene Mele, ataca, a baja. una hora de partida. Se viene Mele, pica cuidado a Marín, cuidado a Meta, al suelo, cuidado a Meta, al suelo, se escuela la patada. Lateral para la trasera, está en salida, Martín, que está Para Racing salida, pero eso son el lugar de la ataca, Acuña no le da una mano bastante en defensa. Nico por momento se cierra, la vez le fuma mucho a que se ataque la Academia, la salida, pero no coopera tal vez con Leandro Grimi, que viene siendo alguno de los putos más locos de Racing después de lo no estuvo muy sólido, Boca aprovecha, va con Marín está Meli, también por momentos con Caleri, por sector, para el sector, Martiria Racing, Pobla Habana se está sufriendo, así como también Boca Super, por la Habana, por el centro, es partido de entretenido y vuelta, no apto para cardíacos. Se viene atacando el Chávez, viene el Chávez, este juega bien, que cuidado el Chávez, alzano, cuidado, no la marca, de la vaca del Chávez, la pasamos mal, porque se equivocó, la de la familia la casa. el Chávez viene para abajo, Marcos, sin falta, para a no puede a que ir, ahí atrás, comentar viene para abajo se viene lado va va atacando el equipo silencioso, capital de Boca, va por la derecha, viene para Marín, ataca el equipo silencioso, tenemos 10, uno de partidos, se viene atacando, ahí Marín, Marín para, Meli, eh, Meli para Marín, cuidado, se está pasando Marín, cuidado, vino. el Sende, alzano, para otra, el estábamos, la derecha, la que a la casa para Carabeta se levanta, para la no es caro, no es caro, no no Por aquí vamos a el lado de Oro, este lugar, tal vez Racing por el lado de Oro, por el lado de Baston un poco de ayuda ahí, la academia está haciendo flotas a lo que es Pidrela y Agüero. Más Melli, centro de Nelly cuidado, calzado, ¡ah! ¡Saja! ¡Se a la baja! ¡Los chulos se ría, bien Sólo, el bien baja Solo Racing, luego el y se distrae, pierde la marca, pero es, es muy temiloso el resultado de los Y Santa no quisiera este pase, por el cual ahora la noticia de Boca, obviamente, hay hasta algunos sin frío. Racing tiene que estar aquí en sus las situaciones y se le ahora a apostar algún otro gol. Y ya tenemos 11 segundos, queda por aquí metido el Uno de partidos se le pasó a so, Walsh. Wow, se viene atacando ahí, Meli, para el suelo de Boca. Para Meli, Meli, para el suelo Para la pierna otra el Toca el propio pase, ¿vale? igual, eh. Toca el propio retraso por el momento. Racing intenta jugar de otra manera. Cuando parece que era una falta, frente a Luciana Wessel, el de número 11, que no cobró, deja seguir por el juego. Yo creo que rápido es el momento un poco, o por lo menos aguantar a que termine esta primera etapa, esta primera etapa corta de 17 minutos. Recordamos que el partido en realidad está rondando lo que son los 20, los 25 minutos de esta etapa Más o menos. Mira, tenemos 11 minutos ahora. Queda poquito, finalmente, queda poquito. La segunda de partida. Sale el fondo va con colapso. Está colapso, va Nicolás. Brazo, sale el fondo, colazo viene rápidamente para Magallan. Sale el fondo del fondo el equipo excelente. Magallan viene para Carrizo, Sale el fondo Carlito cae fondo voy a verte, perdón. Voy Por la derecha viene rápidamente para Chavarría. El Cheverría la va sacando para Marín, Marín. Estaba con todo, lo bien, marca Oroz, la para Boca, está bien. Bien Oroz, bien Oroz, ahora está metiéndose un poco en este juego, en esta prisión, Hablando un poco de la salida de Boca que sabemos que históricamente le dañar por los costados. en este momento le estoy herido por los de la Academia, cuando vemos que algunos los estudiantes de Boca Juniors, no hablo de la Academia, lo de Boca... Precaliente, tal vez ha algún ingreso en la cimetada. Chifriote si si no piensa, Bruno Martínez también. Pero me parece que es el momento que más se haciendo un poco en el medio. Acuña, cuña, la pone acá. Hay la va sacando. Magachal, Magachal viene para Melis, viene Marcelo Melis. Melis viene para Chai, se viene Chay, tenemos tres ahora uno del partido, queda poquito otro viene para pelazo, pelazo viene para Chávez, Chávez, para Verbes toquete que te da lo que vas a obtenir o se va a disfrutar Boca, hay que aprovechar hay que aprovecharlo Boca ahí, tal vez se siente, se siente el toqueteo independiente en lo que es la defensa, Boca recordamos tiene dos fiscales que no tocaron juntos, son Maracena y Chiverría este es el sector que Rafael explotó a la hora del gol de gran manera para Gustavo Góz, lo metieron en un lindo gol para la Academia le puso el empate, cuando ahora el jugador de la Academia, el jugador justamente de Chiverría, así que bueno el lugar de la cancha en el cual tiene que estar haciendo la academia, pero realmente recordamos, Acuña tiene que darle alguna mano a las porque si no, vaya, con la velocidad y la potencia, y sabe puede aprovecharlo. 10, 10, 3 segundos, 1 de partido, 7 de Está de cancha, viene para el día para abajo. para vos, continuamente, está lejando Magallan, más, otra sea, vez, la Magallan, lateral, en salida, en su campo, en 3 cuartos de campo, está la academia, lo va a echar ya son días señores, ustedes son un gato, viene para abajo, viene abajo, marcó ahí el jugador Meli, viene para, viene globo, la vuelta viene para abajo, hacia abajo, vamos a tirarión, viene salen el segundo arion, cada vez más que a puestos, justo, viene te tres minutos, quedan tres minutos nomás, sería bueno en este momento saber no, espera del banco de la academia el cine, ¿no? mira vamos a lanzar todo, vamos a La Meli, arriba y abajo, el, la vuelta viene para abajo, Ahora viene para la vía que toma en Javiela. Si viene para Acuña, se viene a Acuña, ya sale el trapo el Acuña, se cansa a cancha. Está la cadena, repasamos frente a la cadena, repito. Ibañez, Sánchez, Gomorí, Cerro, Acevedo, veo, Casillón sí. y Casillón. ¿Te quién la boca? El pobre, Isúa, Pérez, Guentalí, Castellán Martín, y Martínez y Chiquillotti. Bueno, presentes señores, Luis para Parrafico va a caer en forma de 100, señor Agustín Orión, es lo que da reacción la gente Silva, tenemos 15, pues no hubo una jugada, es una buena procedida. No hubo una jugada, sabemos, sabemos cuántos minutos daría, tal vez un minuto, o dos en el primer tiempo, y después cuánto ve, se voy Entra, vuelve, la va atacando, ahí corre, no, no, no, se la comió, ¿no? ahí el cancho sí, no, no, No, finalmente por el número 6, Bueno, ahí está Clarko, de, el arco para Agustín de Orión, si le llevas 15 minutos, entonces está uno a uno, señores. Va a estar todo lo que dice, Arras, Sí, yo creo que los dos tienen que ir por un poquito más adelante y obligarlo a que Marín no suba porque el Porte de Oro no es la defensa y, y Marín tiene un buen ataque así que le va, le va a complicar por ese sector tenemos 15, queda poquito, va Vigilio, está listado vacuna, vacuna, va, puede ser vacuna, hasta la ponda cuidado enganche, a ver, es lo que es Colasa centro de Acuña, ahí está Minito ¡Gol! gol, otra vez! ¡Vol! gol, gol, gol! Gol de Racing, estaba bien señores, le hizo el River señores, lo da vuelta Racing señores, lo da vuelta la Academia señores, Racing 2, Boca 1, piden mano, Osmo van, lo da vuelta señores, la Academia, hoy él le ¿Vale, gustó a vos, quinto la disciplina, la Racing. La verdad que es un lindo el dudoso, pero yo creo que fue con la cabeza, ahora hay que ver la repetición. Eh, lindo gol, muy buen centro de la punta Uy, sí, usted, usted, a la escuela pierden usted, <risa> ¿eh? Tranquilo, tranquilo, dije que ahí un a de 5 minutos, pensé que era el segundo tiempo, pero bueno, eh, fue, fue el primer tiempo A, a, lo, lo, ahora ahí a, a los 5 minutos, señores, toca la mano, ¿eh? acá la más baja, ¿no? Martín, a ver, ah no, no, con la, con No, no con eh. la, porque esquina la de izquierda, Hay que ver, hay que ver ahora ahí la repetición de frente porque de costado parece que viene son la dos, ahí hay que ver, el doso. Amelie, sigue atacando Amelie, Amelie viene, a a Meli. Meli viene para, Marín, para Martín, para Martín, para, cuando termina Martín queda poquito distancia, que nada, si no está, si no llega, sale de la cancha otra, no puede jugar tres años, señores, para ganarlo, ya lo viene para saber, saber, se va sacando, después ya de saca, la pasíferma, pinta pita. Sí, estamos viendo la repetición de la cola, de Roca, de lo, lo que se cubre en este momento es que, bueno, cuando el juega con la mano izquierda, estirada, pero cabecea la pelota, finalmente no fue con la mano izquierda cabe de la cabecea. Es otra interpretación importante que Lutaba un marca, que por la academia. Es el goleador junto a ellos vino con tres goles. Y también se abrió una etapa. Racking se le da vuelta, increíble. No vamos a decir nada con los minutos, pero Racking salió como tiene que salir se le dio vuelta a Boca Junior en un partidazo en el cual Boca también tiene espacios así que no se puede decir mucho. Pero por lo menos la academia marcó dos goles y la gente de boca está caliente. Yo he hecho la boca, terminó el tiempo de más tiempo, gana rápido a 1. Bueno. dos un gol de Boe de River, justamente, que terminó el tiempo, Ahí lo llaman Coca y Baco Robarena se van a ganar el lado. Luego va a salir un poquito a 10 minutos y después va a comentar Orión, sigue colectando la jugada que según él y Sí, Orión sigue colectando el mirar a la cancha, Rodarena ya está ya está con sus jugadores. Reunido dando indicaciones, lo mismo copa. Hay que ver cómo reacciona en el segundo tiempo. Racing, esperemos que aguante el resultado. Martín Capitán, toma la que el primer tiempo es que boca una Racing. Bueno, el tiempo que va a ser corta así que el comentario es también van a ser breve. Un Racing que salió como esperábamos, salió como frente a en esta, en esta reseña que hacíamos este tipo de partido, que analizamos con vos, Pedro, el comportamiento frente a Núbel, que corta de la academia. Hubo algunos momentos en los que sufrió frente a Boca, una y otro pelotazo por Marte Chávez, a la falla de Díaz, en un momento por el lado del Víctor Ocho, pero en la Academia fue realmente muy bueno, salió por la banda, subió con Díaz, subió con Grini, se juntó por el medio con y con Videra, y lo que es, bonito de la cancha, en la estrella. Vamos a rendir un show vos? Que nos juntamos sus momentos interesantes, con un nueve de área, que se lleve toda la presión a Milito. Bueno, acá lo estamos viendo, primer doblete en la bombonera, tres goles en la Academia, en dos partidos consecutivos, No se puede pedir mucho más al ex de River, el Olimpo Se han identificado por una cuestión de futbolística, bueno Empieza a rendir como goles La verdad que no lo teníamos sabido, ni el mágico de Racing sabático de que Esta noche iba a ser eh, de Taboli, ¿no? Sí, nadie lo iba a pensar Pero uno podía esperar este rendimiento de Racing porque no se tiene con qué Y cuando se quiere echar el segundo, se tiene con Fede Un cambio en boca, está en eh Carrillo, ¿eh? Está en el Carrillo y el Martínez Tiene el cambio en boca, ¿eh? sí. ahora lo va a contar eh, nuestro vestuario, Hernán Sartorio Tiene el cambio en boca Dame boca, salió Carrizo, entró. El último más pequeño. Y lo tiene que matar como la boca. Así que mete un cambio. Ojalá el juicio del bajo a la barrena. Se va a echar la boca encima del gol. Fue el último minuto del primer tiempo, ¿no? El último, minuto, el tremendo distén, casi 17. No arriba ningún minuto de ligón un gol tal vez en un momento clave, porque Boca se venía por ahí con el segundo gol, ahora Boca va a tener contigo y Rafa juega ahí contra el gol. Bueno, pero no se va a tirar tiempo, yo tengo 17 minutos, para Racing no está ahí a levantar ahora está montiendo. que aguantar como a que... jugarnos a Luz contra gol. A ver, Revin, que se viene atacando ahí Martín, de burro, de burro viene, porque venga, vos es, a ver, atacando Marín, fijaos, Marín. Tira ahí para Burro Martínez, la revienta el jugador Isabral. Pasó lo que dijiste vos, ¿eh? entre que se a hacer la ríen a la zona de los de Racing. Mucha duda va, mucha duda. con una defensa, dos jugadores que no son malos jugadores, pero nunca jugaron juntos. Y tenemos que jugar la defensa, un equipo grande, con el partido en el cual está abierto, deja mucho espacio. Cuando vemos un lindo horizonte, el sol se toma de lejos, vamos a algunos, el de la, defensa, la linda zona de la boca, los edificios, sale el sol para la calle, que es lo que nos interesa a nosotros. Y Milito, Milito hace todo bien. Se sí, ataca al capitán, tiene que volver al capitán. La torre a lateral la para Racing, que la moto. El jugador, con ¿eh? la lateral señores, ese para la cadena, dos para uno, la Racing, dos goles, el Gelder, va a decir, va a me va a el va a ir, va a ir, va a ir, Con las la ganas de que ir, va Así ir, está dando por ahora, hay que esperar, falta mucho todavía No seguimos de fondo Saja señores, todos los Chino Saja, no son señores. Le revienta el Chino Saja, la busca de Gustavo Isamago, ahí está más, la pelea con Marín, la pelea de Marín falta, de Nicolás señores, si le vienen salida, es eh, para el conjunto de boca si tenemos dos minutos, es que el segundo tiempo, no se va a rastrear, se a rastrear, no se revienta El Cormeli, la baja ahí Chávez, la baja más Chávez, saca, saca, saca. Mira, la buena boca está sin ideas, a tratar. Boca estaba bien después de la o por lo menos las intenciones eran ir para adelante. Racing tuvo alguna complicación por el lado de Chávez, que está Puede meter el segundo gol de Boca. Este gol de Racing parece haber hundido las expectativas del que igual a la que estamos metiendo ese equipo con jugadores muy interesantes. Por último, Martínez, que se interesó muy importante, así que va a que explotar las dudas de la defensa del PNR. Alta cura, cura, falta, falta, falta, falta, falta. falta, falta, falta. falta, falta, falta. Alta cura, falta, falta, falta. No, la cura, a cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la que la cura, no sí, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la cura, la la Tiene una muy buena situación, pues ahora va a tener el tío Libre, tiene una buena fea, el ex perro, veremos si puede pasar la barrera, ¿no? Sí, sí le va a quedar a Acuña, si viene el arco, es que usted le va algo que va a la casa donde está, eh, Acuña que más está antes de la ¿no? Acuña, ¿a, ¿a dónde? Seguro que le hay que parar un seguro en esta posición. Bueno, aquí le queda, fue ahí, Acuña arriba, se va a pasar a, a el arco, si no, es, es para a Agustín Orión, tenemos nueve ¿no? No, que queda poco, queda menos difícil, ¿sí? Sí, queda poquito, eh, hay, que, hay que asegurarlo ya, porque eso es que va a venir con todo y la defensa hoy por lo menos en el primer tiempo estuvo bajando el toquillo. Bueno, se pues, viene atacando el burro Martínez, el burrito, el burrito viene para Colazo, viene el Colazo, Colazo viene para Messi. media, si no le estamos sin boca, Se viene con la juega, la puerta viene a la derecha, viene atacando ahí Marín, Marín viene propiamente para el la lado, la pierna de lado, la pierna se molesta está la pierna ¿se puede frente, ¿qué puede ser? Se viene para el con todo el Colazo, por eso, para falta, dice, la tiene atacando el otra vez, otra rebota, otra vuelta, de hecho le dan, viene, la falta, La propia, bien Videla Bien Videla, León como siempre Tiene que ser un poco más ordenado cuando le dio una partido Se nota a la fin de obviamente el TNC en algunos minutos que le dio vuelta un encuentro que tenía prácticamente ganado Pau de gran partido, también obligando Defensa, Racing va a el contragolpe Ahí está, segundo cambio en el equipo frente, se fue a cierre, ¿no? Sí, se fue a Tuchiverde, pero sí, sí Sí, sí, sí, siempre la academia hay que estar muy atentos, cuatro delanteros del equipo TNC Se la juega, va a correr se la juega a la Y se viene el último cambio en boca, quema la nave, arriba, ahí hacemos 3 minutos. Sí. Vamos a ver quién es, eh. No, no, no, no, estamos haciendo. En la, eh, la costa, inició costa, ahí que entró. En la costa del vestido. ¿Quién es el que va a hacer Bueno, ahora, ahora le vas a decir. Mari, Mari, Mari, Mari, va Mari. La a boca para ahí con vacío, saca juega boca, la verdad, ¿eh? La se está en paro, boca, saca un 3 de arriba. La bola atacaba, porque cuando saca con el ataque, pues está con 4 de arriba y con tres de centro. Me parece que igual va a venir a algún defensor. Ah, que salir, sabe. Para hacer la taca, la que me bajado. Me parece que ahora Coca va a hacer algún cambio mete en la mitad de la cancha para reforzar un poco la defensa en este sector. Y la bola a boca, se viene con contra lo puedo pensar, pero oh, está jugadísimo en el ataque. minutos, que esta una te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 tenemos cinco mujeres, va ya pegar el partido lo que va a pegar acá partido para escuchar la familia acá para a racing a finales y conseguir un gran triunfo un cambio en la camina, así Aquí que va chico oro va oro chico oro ingresa su lugar ¿Sí? Ahora, eh, racing el cambio bueno ya presento con con con que que con con estaba con con con con con con con con con con lo dice más con con Lo tenía que ordenar con con no ¿Puedo la situación? Presento Ahora hey, no se cambia en cambio de rap Si bien falta la tumba Lo revienta Lolo Cambia recibe el fe Entró en el lugar de Nicoros Presento La carrera me da a quedar Milito Pueden, Milito, la boca se da, acá la boca se da La mano con la derecha Milito, Milito viene para atacando ahí El jugador de la cuna, estamos ¿no? boca, eh, se fue a Cunha, se fue a Cunha, reventó por esa se fue a Cunha. Usted está lechando, la ha boca, el tirado, salta, le ha quitado. muy le falta Cuidado, le vamos a dejar, espera, vamos a estar, vamos a dejar, Le vamos a dejar. Le vamos en el Le vamos a por un Le de la dejar. Le vamos Un el Le vamos a dejar. Le vamos a dejar. Le vamos a dejar. Le vamos a dejar. Le vamos a dejar. Le vamos a dejar. vamos a dejar. vamos a Vamos a quedar ahí, saque el daño, el rebote le queda a ahí está Chávez, Chávez, Chávez para Ponta va sacando bien, guárdate bueno, bien, y quiere el que lindo para siempre, ya me llevaba falta, a uno, sigue así, y por así, me parece que se va a venir la amarilla para el juego del Tenente, para Corea, el número 15 del Tenente, también me, me parece que puede llegar a Avenida Maíz exactamente para el 15 de la cadena que es este, el 100 es Bien, perfecto señores, ahí está, estamos echados en la calle. Es el 18, repito, volar. Bien, perfecto. Ahí estamos, ha estado Lidera, señores. ¿Tenemos cuánto? Qué bastante fuerte la falta. Sí. Me parece bastante poco la manita. Bien, 7 minutos. de la cosa, quedan 10 minutos, chicos. Vamos, tranquilos, vamos, tranquilos. ¿Qué <ríe> es Sí, sí, sí, está Par, eh, ah, Nicolás. Ah, para pues, bueno, exactamente, pues Acevedo, elaborar tiene una vía la lesión, solo que atención a Acevedo, que se para un poco a la izquierda de Lucia vuelta, él el jugador de gimnasia, Acevedo de alguna mano en lo que es la recuperación, todo se acuña directamente para que todos los a vuelta de raza. Ataca, y la cadena, soy bien ministro, ataca la cadena, es mal, por bien está de Corazón. Le reventó colazo, le reventó más la puta que había, había entre la gente para Milito, la va saliendo del fondo Echeverría, Echeverría viene para Viviera, se equivocó, ahí se la podía hacer, era increíble, estaba atacando ahí, eh, ahí sabe, como está, como está, va a sacar la clase, gente, lo que hizo, se ve, era muchacha, se ve, veo, tiene que meterse dentro en un lugar en el cual Racing va a tener que rapar, porque que o busca hacer el todo. me parece que este es momento en el que Racing tiene que jugársela te va a soltar mucho queda poquito ¿eh? ¿No se sí, no, que no se nada sin vector visionado busca aquí pero voy a jugar con el lado derecho está atacando ahí pensallías una primera baja se quedó ahora sacando tiempo penal si le da me queda ahí a pensallías ahí va, rebate el alrededor del corazón vio el centro acá ah, sacando tiempo penal es levante la busca ahí pensallías vio el centro la busca chávez me decido, me la, voy, la reventó la fiesta te Cabral, esta vez tapamos. Esta vez tapamos, pero Boca se tiene como decíamos, toda la banda rápido, se mete en su arco, la instala a, la, a, Poca, la ampolla, a minuto, Boca, la obviamente, quedan pocos minutos Boca abajo del el empate, no se quiere avanzar y apostar algún contragolpe, que si pueda hacer, tal vez definirlo. Hasta que a Boca se va a caer, está sin parar. La, la, la, la, la. Y que me parece que los jugadores de Boca también está abusando estirándose tirándose bastante, y, y el árbitro tampoco cobra, atentos que pica mala pelota y la gente busca algunas dudas. Ataca Boca, se viene atacando, que se lo paga, fue Centro de Fonsalida, la foja muy segura, se queda con la bola. Está muy la gente de Boca, cuidado, eh. La gente de obviamente. Faltan nueve minutos eh, se viene jugando, faltan ocho minutos me lo que seguramente sean dos, tres o cuatro minutos está porque la gente luego que está de ellos tampoco va muy desesperado, cae en el empate no se tiene que aprovechar para encontrarlo Bueno, ha llegado minutos el cambio el cambio para anda un cambio pero será a mi a a ahí fondo va a falta falta falta falta falta falta falta Todo falta una falta tranquila, normal, de falta falta falta falta falta falta falta Que, que que yo voy a tener un activo, lo que espera es que se la cobre y le da un poco la sí, pancha. Un eh. a, a a la gente, a la gente, a la a la a a a a Que la embarcada se decía de striver, no, justo de striver, y se lo no, hace todo. hizo dos goles, lo dio vuelta al partido. Gustavo Vén que era resistido, está emocionado por ti, que hizo tanto, poca por traerlo. Y atando que Rosa Martínez, que es un profesor juvenil, pero no está con nosotros la marina. Así que me parece que, que es un acierto el técnico, ¿no? Que tanto criticó, hay que hacer bueno, la rea culpa. Pues lo chorro a la arena, el chorro de arriba, me parece, en el chorro arriba, para esta El chorro arriba, para protestar, el técnico de boca que hace poco estaría el no pico no hizo nada, y no tiró durea, importante, boca. En el marcado ha el viejo, Gracias, agregado. Está fuera de la zona para reprocesarlo. Tenemos 10 montos, quedan 7. Aquí está, viene para Colazo. Tienen de Colazo. ¡Uy! ¡Está en casa, fuera, Colazo! para la casa, era, penal, era, era penal. porque lo había agarrado pero lo que fue Leandro Grimmel se lo agarró al jugador otro. ¡Va a ser penal, guagán, por así, las señales Los típicos se en en área, hay penales, sí, podría ser que penal. Pero ¿cuántos penales hay de este estilo en todas las áreas? Estaría bueno que los cambios de los jóvenes, claramente, habríamos que jugarle por pues, tal vez que caería en el suscriptorio de los jugadores. Así no se puede jugar. Sí, ahí, va a en el fondo de la academia. la puerta le va quedando a Videla. Se viene videla Ataca videla videla atrás. Acuña, la va sacando pero ahora va a abrir un insulto por acá no con cuidado a un insulto pincha. que pasamos esta clase no va a echar el brazo ¿No? ah no cómo ha pasado la cuña previo y va el coloso está nervioso también el insulto de boca Los laterales y la defensa de Boca ha, ha fallado, así como Racing tampoco da mucha garantía. La defensa de Boca está, para una dudas, vemos lo que son las salidas de Maracán y de Borlín. En Borlín nos pasó de Chavarria. ¡Pasé, pero no estás por Río! Estás saliendo del fondo, la gente va a hacer un 11 motos. La gente fue eso esos que se dio la batiendo acá, la Racing no está una. Ya vas saliendo del fondo de Líder, de cierre Líder, mitad de cancha. está junto a Meli, para Meli. Meli viene rápidamente para punta Fonfaviria, se va a tener partidas, señores. ¡Ya, ponza vida, ponza para chavar, no, que no pasa! ¡Tú que la falta no toqué, no toqué! ¡Falta, tanta falta viene ahora! libre! Tonta falta de Nico Santos porque el paso lo bajó cuando guarde de él, que tenía tres jugadores de Racing, había para socorrerlo, parte que Racing todo el mundo tiene que agotar, y lo que va a hacer la embestida de Boca, la falta de la caja, de trato, el resto de la ahí con el falta, porque tiene que estar, pero y pensar intentar dos minutos que se mueve, se para la boca, no lo mide, no no quiero mirar! no se mirar! no ¿Quién no no no Le va no pegar no no se dice... Fernando se no ¡Tenemos dos en esta, de dos en esta de cinco cinco cinco cinco cinco siete, malo, cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco ¡Es cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco Bien, cinco la cinco cinco cinco la mano, cinco a cinco cinco cinco todos se cinco Son pocos minutos. Racing tenía que salir así como está no saliendo. Ahora aguanta estos minutos. Es fin, lo acabamos. Va, Penny. Ataca más una media dentro de Mérida! Sacando de cabeza Lolo. Ya voy a salir ajeando. A fuerza liga. Ataca abajo. A fuerza liga. Siente de fuerza liga. Ahora saca de cáncer. bien. Racing, para que Por favor. Hay salir ahí. Racing tiene que salir del área. Tiene que pisar. Es la que tiene la cáncer. Cuidado. la Lolo. Otra el área. Que sacarla. Cuidado. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Chávez. Se queda con la pelota. Se va a Cuando Chávez. Sigliotti invoca, acumula tiene ataque, tira pelotazo tiene dos tanques, tiene jugadores que por de afuera es la juega a los centros de los laterales laterales en el, lateral, el del frente tiene que salir ahí, plantó una línea de cinco la academia y cuatro delanteros parece un partido, por momentos, totalmente final del mundo, ¿no ustedes? Es ahora que se juega muy intensamente ataca a Boca, la Chávez aquí se equivoca se equivoca a Rafa está a de vista Rafa, me parece se tenemos que afastar, se queda poquito sí, chivales eh. da a punto de a Boca Chávez, para La, cabeza, sí. la que a punto se queda con la bola sigo... nunca dijimos a Boca, a Rafa, con me conmigo. Así así como toca revolver la pelota a Racing le conviene, Racing también no está solino en la hora de tener la pelota, y ingresó a Cebedo para tal vez darle un poco más de producción. Saben que ahí la tiene amarilla, a Huey y a Cebedo pueden darle esa tenencia a pelota, tocar con Milito, tener minutos. Ya tampoco es cierto, Racing tiene que tenerla en la mitad de la cancha y a Cebedo que lo hizo de actuar cuando ahora se viene a ¡Catorce 14 minutos, eso es a bala Racing, si no se escuchó bien, eso es una bala Racing, ya tiene colazo, colazo, viene para, ya queda poquito, para el fondo, la gente se muestra, falta muy lento ya hago, viene Viene rápidamente para enseguida, queda poquito a Magasán, perdón, se viene Magasán, se viene Magasán, se viene Magasán, Magasán, ya se sabe qué hacer, Magasán viene para el burro Martínez se viene colazo finalmente de la clase, qué puede ser, la puede defender, la fácil, recupera igualmente, está para defender para boca, el coco a 6. los jugadores de la academia que no colabora la recuperación, que está muy bien, que se quede, es Diego Milito, pero los jugadores que el Teri con los casi que les queda pasaje, que no recibiendo los jugadores del Teri si se vuelca en ataque Ministro se queda tal vez para arrastrar dos o tres jugadores de Boca que no suba a todo el equipo semestre es inteligente en todo lo que hace el milito de la Cancha Dos minutos, 15, un segundo, dos, muy bien, el partido señores nos quedaba para todos los partidos señores para que se la toque un bueno, para la vamos a que... Sale sale, sale, sale al fondo, se ve mucho falta, no, no cobramos tranquila, salga, tranquila, tranquila, para que se la toque Sale el solo? como de sufero. No? Ya lo dominan. Acuentra para, para Marconiano. Bueno, el eh, bueno, también para Curna. Se Le la base para, no, para la cara si, para la Se come, ¿eh? bueno, señorías, que que nada, por el sol. el sol. Se lo cacciona el Se lo para el sol. Se lo cacciona el sol. Se lo cacciona el sol. Se lo la el La Se lo cacciona el sol. Se lo el Se lo cacciona el Se el sol. Se el sol. Se lo el Se lo la el sol. Se lo cacciona el el que Se lo cacciona el Se el Se como está la cancha, pero me parece que el partido tiene que pensar los ratos en trabajarlo en la mitad de la cancha, cuando todavía le queda un parque en la caña, atento si no lo hace. Atento, Abraham, tiene mi, avante, avante ¡Entre la vida, ¡Falta, mentana, como le falta, pareció falta. Pareció falta, ministra. Es cierto que está capitán picando la área, pero pareció falta. Y a este tipo de falta contra Ezequiel Vivela y se va a matar la tarjeta amarilla el defensor del semestre. ¿Marachán, no? Marachán. Ahora vamos a confirmar. No, no es Marachán, no es un central, sino que es un milagandista. Martín o Me parece que es Meli. Perfecto, ¿a muestra más quién fue? Sí, es media amarilla que recibió el jugador de boca, el número 27, el conjunto que Pero Meli, perfecto, Yo hacemos tengo a minutos para mí, es tres 3 minutos más para mí, Perigol, igual, esta prueba está peleando en una carne la carne de subiers rápida, para ahora, a No bueno, bien, la verdad, la cadena para muchos que no querían, más si a daba Saúl, para muchos que estuvieran a toca, a ver, bueno aparecerá la bandera por toca, para el Bow el que lo que hay que hacer que es siempre que ya pedimos el lado. Lo dejamos, me parece el bien de copia, el bien de bow, es el bien de rap. Me parece que, hay... que haya mucha muchas dañas algunas personas que esperemos que disfrute rap y toda la gente que quiere el bien de rap disfrute de este triunfo, por ahora. La derecha, vuelta viene eh? para bueno, atacando a cuña, esa cuña, cuña, va a tenemos tengo 15, a ver cuánto, bueno, well, well, well. ¿Cuánto va a traicionar. Se viene a se viene a ¿Cuánto va a Juan? 3 minutos más cada cual vamos a los 21 señores, 3 minutos de la moneda 2, a 1 de la Racing, ¿Sí? ¿Sí escuchó bien amigo ¿La me la de la Racing la molestórico se va, se va, se va, se va a seguir va, se va, se el fondo, eh, todo lento uno, Colasso viene para lado. marca Gabo para vale, Gabo del Gabo por la izquierda sale con Colasso, rebote en vida, señores Nacional, de la tercera, dice tenemos ya 27 minutos, quedan 3 minutos señores sí, yo, yo, yo. que se jugaste último acá, me ¿Va, va a votar el Racing con el que está en Diego Milito El segundo partido capitán Muy buen partido capitán, se la bajó de pecho para el gol de Bou hizo absolutamente todo bien, hizo un golazo que se le daba por un piecito que sin entrar este gol era la tapa y el gol de campeonato ¿No te que no nos llevas? ¿No te has sabido que no Acumulamos un set de tal que también fue que arreglaramos, que siempre arrasen su sobre el final que no sofre, cuando ahora hace bajo, todo por aguantar el último Y que decir que andamos muy con el desecho, ahora habla que con saca no se te le explica, pero le dio la saja. la cinta de capitán de Milito fue para cerrar la saja. Perfecto. La gente de Boca se bueno, insulta obviamente. mente, Silva, tiene uh, ese partido, se va pegado, quedan dos minutos. Una Racing 2 a 1, Sartorio, que cuenta Boca, Ahí vamos. que nervioso, ¿no? Estamos nerviosos, estamos nerviosos, nerviosos porque termina el partido. Sí, Un extremo contra Boca, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? Hay intruder y encima para cacer a Santa Boca, que venían diciendo que era Bragarnik y tanta sí. bola y, y algo para destacar, en el ¿no? decir que también Iván Pichu y Gabriela que están lesionados que si no pueden estar en este partido. Veremos, Uche no, pero tiene Boca y luego va Meli, dentro de Meli, cuidado, ahí está, el, está, el, está Quilazo, queda que termina, querido, le queda Meli, va Meli, a Martino Meli, remate Meli y de vuelta saca a Cabral, primero 18, se va a tener el partido, quedan 2 minutos, después le queda Colazo, creo que Colazo tiene un ataque, puede estar, va a, Cunha. a Cunha, si la juega, le define, eh. va a Cunha, hasta el fondo, es muy surdo, es muy surdo, le viene a Cunha, pero si la juega, que pique la preta, Martín, sí, más a va a Colazo, Aquí al en medio, ahí está el gol de Racing! ahí está, si no, de bolivar, bo bo bo espectacular. Ahí está, ¡Lo tuvo a mira, Pero era el gol de a, severo, a severo, no lo vio, se venía a Boborí por izquierda, Boborí, que era una posición casi de mediocapita cuando se vea el colazo. ¿No tenía amarillo, colazo? Ah, no, no hay colazo, me equivocamos, que es otro jugador que dice, me parece que es Fernando Gago. Bueno, perfecto, malta, ah, no sé por qué, la verdad, algo bueno, Me parece que es un juego que también suele criticarle bastante a los árbitros, juegos, a perfecto. You know? Si va no, the a tener partido so el all... corre, para que llevan 19 minutos, quedan minutos. minuto más, Me parece que lo va a terminar, Me parece que el cambio de lo va a terminar, Briar. Y aguanta ahí, ahí a aquí en falta, no se lo va a sacar. Pero va a la última, yo la última. Pero, el no es la última. la última jugada, la última jugada. La gente acá insulte, se pone nerviosa. Es la última va a salir en fondo, va con Fuenzahira Fuenzahira viene rápidamente para Magasar. Magasar la hacia el área pelotazo buscando ahí a Chávez la saca bien eh, el jugador la tele para boca, sí en la U, tenemos 19 minutos tele para boca en la última, sí, es la última jugada la última jugada tiene Colazo, Colazo va a estar Lucas Carlos, Colazo tira el centro, la vasca el centro, del fondo se revienta, cada... eso no sirve ¿eh? me toca normal de que va a muerta agarro, va a ver la mecha adentro, de arriba saca con las puñas, bien chino Ya vamos a meterle las cámaras, que va a tener el partido, sigue va a el partido, sigue el centro, la última, la tiene hay no cuidado, remata, arriba, se murió, se te debaca. A... le que el partido, va a el partido, ¿eh? Si de cuándo es que se cambia ahí... Eh... O sea, me parece que funciona, un... ¿Sí? me parece que Echeverría, bueno, está en posición, si Echeverría lo vemos volviendo, si va posicionando ataque, va a hacer un seguramente va a Racing un partido que no creo que histórico, porque Racing volvió a ganar luego cuatro en de la moneda, sino también porque le dio vuelta en 24 minutos. Un partido de escuela y va a quedar en eh, historia. Ah, el... a por demorar. Es una lástima. Si saca, saca. No hace de este partido. Que sí, se va a tener el partido? Tenemos 21 minutos. No va a dar más tiempo. Nos queda partido. Si no se le... va a pasar partido. Señores, para Rafi. No dio vuelta a la academia contra Padre Strand. Nadie con Chaban rápido. Pero lo verdad, y paseamos como Castal, como Se va a pegar el partido, la mira, la de patio, la a de la última se Le la a área la área de allá anda, para allá le de la mal. la pila de la pila y la cabeza de se va a tener el partido en la hora de 21 o se la saca Cacuya, se va! ganó Rafa, ganó Rafa un triunfo histórico de la Academia, ganó la Academia el primer grande, el más grande de todos el que no lleva más de 30.000 personas porque en lo local, bueno, en Jahrzal, este obviamente está nerviosa No lo cual es un triunfo histórico para todos esta época, que no hagas de la ¡Es de Vicente Rafa Rafa consigue un triunfo más importante con dos de Bow. veremos si me carga en la gente de seguridad está, está enojado con los <rumpeisas> los dirigentes de Racing los pinche a boca, no cree que los no van a pasar a mayores, algo que te la, la plantea, pero me parece que lo más se hace que los dirigentes, los jugadores de Racing, se va a en el país. A algún jefe que le va a pasar los dirigentes Rapid, ¿no? Algorete que no va a respaldar. Los dirigentes Racing y ustedes dicen, a ver, te después. El... No, es que un... se va a quedar. Gracias, no te responde ahora si no está Racing ganó Racing dos Saúl señores dos goles de balada grupo histórico de la academia Grupo histórico la academia, un Racing que gana luego de cuatro años en casa de boca, cuando ahora vamos a obviamente, hablar con bastante cuidado porque hay muchos de, muchos de a boca rodeando nuestra zona hay muchos de boca enojado con los dirigentes Este, de obviamente de la academia, tal vez hubo algún gesto, alguna llegada, Adrián Fernández, bueno, no sabemos realmente lo que pasó, cuando el tema está callado, nosotros vamos a hablar bueno, con esta el Sánchez de, de sí. Lo que es la autógrafa de esta zona, vamos no, a hablar con todos los protagonistas, pero parece que ahora va a llegar la, la zona de, de algunos... Van a llegar algunos. Algo que viene la gente del ámbito lo estará caldeado. Tal vez algún texto hizo que explotara. Cuando vemos, se lo puedo agarrar. muy fui contratado ¿sí? Algunos datos de color de si que aquí en saca de esta caña, nunca pudo en esta cancha. Ahora, si no ganaba hace cuatro años, bueno, se pensaba como arquero de la caña. Se me entró por esta cancha. y un grito, tenemos que hacer memoria. Estuvo en el 2003. Bueno, minuto, 11 años después de que volvió a la academia, ahora empiezo a atacar. No, eh, bueno, hay papá, eh, hay mundo, pero hay que la policía para acá, para acá, para se puede... acá, para acá, para acá, que acá, que acá, para acá, para acá, para acá, para el para de para acá, para va para acá, para acá, para pero para acá, para tanto para acá, de acá, para de para es un partido que viene de gol, es un subdelegado y la gente se un poquito más tranquilo, la gente a se va retirando muy la gente que es un partido igual? ¿De acuerdo? ¿De ¿De acuerdo? Es un partido y... Aquí, en el, no, el no. No, plástico creo que se inigrupa por otra forma Bien, Marcelo, su partido tienes ganado rápido 2 a señores tres futuros y la 9, 4 años, Martín aquí 2010, estuvimos acá con Pablo Margolis en 2010 me sí, imagino Margolis contento, imagino como loco, ¿no? Javier Ramírez En este momento mandar saludos a todos, para armar la hermana de Mar del Plata, para mandar saludos a Javi Lepe de Costa Rica. Es una noticia muy buena que triunfo para encarar lo que va a ser el día domingo frente a verano, para encarar el gran programa especial del segundo aniversario, dos años, el número el, el día 29 de septiembre, cuando todavía ahora está un poco, llegó, llegó gente, se, tía, se está calmando un poco, Llegó luego la gente se está calmando un poco. Había poca gente retirada, ahora están el es cierto. Ahora no está caldeado. Uno se imagina el segundos si y se reúne. 34 minutos, reúne y se vuelta, vuelta Uno entiende la calidad de la gente y algún. El puesto que así como nosotros repudiamos cuando visitantes y no queremos que, que estas situaciones pasen, tal vez tuvo algún exceso. No ¿Alguna llegada? ¿no? Alguna llegada de Racing, tal vez tuvo un exceso que también hizo que, que alguno de los sistemas más fervorosos de boca en la platea que nos hará. Pero nada va a empañar este terrible triunfo de la academia. Un triunfo de Racing en un clásico de boca de cuatro años. Dando vuelta el partido, los últimos tres triunfos de Racing de la calle, que fueron dando. Vuelta de encuentro Con gol de Gaitán Con un gol de Beatriz Tras de vuelta con goles de Liu y de Auche Como recordamos en la previa Luego de vuelta También con goles de Cáceres Y de Jacob Primero de Jacob Luego de Cáceres Y luego de vuelta Con dos goles Estamos. De Gustavo Bow Exactamente Gustavo Bow ¿Uno no quiere por el un colega? ¿Uno qué quiere? Lo mejor para Racing si lo decimos en todos los programas, ¿qué quiere la transmisión libre de la Academia? Y dijo, ¿qué estaría Cuando Racing gana. Y cuando Racing gana esta cancha y demuestra que esas dudas que te hablaban, algo que ver había la política, ¿no? Algo que ver tenía ese arbitraje. Porque Racing no hubiese perdido con el único independiente. Racing tiene 13 puntos. Eso es, no lo hubiese probado. Dos el hace 10, igual que River. Tiene un partido menos, el pendiente es cierto, lo bajó con Arsenal. Pero que si, eh, seguramente, si hay triunfo arriba, bueno, queremos, que empate. Yo pregunto, si Racing o 6 puntos más, ¿Y pasa, ¿eh? ¿qué estarían diciendo en este momento? Entonces me parece que hay que pensar ahora la hora de algunas cosas, hay que no hacer tanta politiquería dentro del mundo de Racing. Sabemos que Timo Milito lo dijo en una gran entrevista que tuvo en Racing Sport de casi una hora de extensión. Milito dijo, ¿cuánto el daño le hace la mala política a Racing que está cansado? Y que él y el. Algunos también dudaban del plantel, el plantel, el plantel sacó chapa, Racing ganó la bombonera y ganó bien. Me... Un ratito seguro, el traído comentario de Martín Casal. Nos quedamos a las 8 de la noche, se si va a hacer el dos partido. Hombre, usted lo <muchando> imagina recontento, solamente a milito, la coca. Y si para acá, ahora. Me parece a la milito, habla vos, habla coca, hablo yo. ¿Qué estadísticas se la va Martín Casal de este partido? Amonestado, ¿te parece? ¿Ha molestado el equipo de la academia fueron que le hacían estaje al arquero por el final, por demorar. Y que el Videla, recordamos que también ya estaba las comillas amonestado por los minutos que se juegan, esos otros 76 minutos en el tenis de final se cargó Amarilla con la su sufrió una amonestación también Largo y Cristaner que tenía el número 21 una amarilla no hubo ningún expulsado recordamos que en el inicio del encuentro además de haber convertido para el tenis el 27 Caleri había sido cambiado por lesión Iván Pichula viene tan su lugar José Luis Gómez bien sí, perfecto entonces de Racing no tiene ¿y cuándo? el domingo a seis horas en Córdoba veremos seguramente la tercera líder de va a estar en Córdoba para el otro tiempo de Racing, un Racing que llega luego a ganar un clásico, un Racing que en este torneo ganó los dos clásicos y en realidad debería haber ganado los tres porque el otro fue robado si el eh, último se va a jugar a Racing que la creación de la Cruz antes de ir al espacio lo vi justo la gente loca dentro y dice que siempre aquí de hijo eh. La verdad que sí, eh, bueno, lo último, los últimos encuentros que Racing ganó en esta cancha fueron todos 2 a 1, los últimos tres encuentros fueron todos 2 a 1 Muy buen dato, eh. bien, perfecto, eh, vamos a ir al comentario ya para pasar el escalón un rato solamente, va a, va a comentar 7 y 5 de la tarde, si eres, va a comentar este triunfo de la cadena, este histórico, triunfo luego de 4 años frente al canal y se le va a comentar Martín Casal en Racing Esports Histórico triunfo de la colombia por dos a una del cilindro. Para comentar el partido, Fede, lo que podemos hacer es partirlo en un partido de 66 minutos, un partido de 34. Nos lo recordamos hace dos domingos cuando vinimos a esta cancha. Un partido que denunciara de el comienzo. Veíamos cuando precalentaban que la pelota no quitaba, que iba a ser muy complicado y así lo fue. Pero más allá de eso, algunos de los jugadores están criticados... como usaba, que un tiro en el travesaño, este partido en el cual casi no se podía jugar. La pelota se revolvía constantemente. Boca tuvo una sola situación en este primer tiempo, fue la situación de Caleri, un rebalón, tal vez. Un, una mala pasada le jugó el agua a Jonathan Cabral, algún manotazo también sobre su camiseta, pero Jonathan no Cabral terminó no, convirtiendo el primer gol del equipo Seneyse. Y después, en la segunda etapa, erró un gol Castillón, no pasó en muchas situaciones más. Y cuando vio que ya no daba para más, delegó y pagó el partido. Al principio de minutos. Claro, decisión sí, claro. inteligente de Racing, ya ahí. ¿eh? Y inteligente de Racing de pero una decisión que tal vez. De la carne ya podía haber sido en el entretiempo, como sabía que ese partido no podía jugarse, si es cierto, había venido muchísimo de hinchas de diferencia, solamente el doble de los hinchas había diferencia. El AKM partido y a sido jugando por eso, justamente, por la televisación, por la cantidad de hinchas. Pero hay que pensar algo, Boca jugadores americanos juegan muchos partidos. Ese partido también era para Boca, pero hace como la plata picaba mal para Racing. También pasaba por fuera de Boca, en un campo que estaba muy pesado, porque al sus jugadores de Boca, jugadores de Racing, que es cierto, no estaban ni listos, pero eso jugaba una mala pasada para todos los jugadores. Racing hoy vino con 34 minutos por jugar en un clásico que iba perdiendo pero luego de una levantada importante frente a y lo marcamos fue un triunfo prácticamente lanímico Racing no lo pudo ganar es cierto ganó muchos goles explicó de la falta de eficacia algo que habló poco en la semana pero hoy Racing vino con su mejor jugador con su figura con su estrella con su emblema con Diego Alberto Milito y también vino con un estado que hablamos en la previa iba a sentirse cómodo de jugar con un con un jugador de jerarquía con un jugador que iba a simplificar de todo al ex jugador de Olimpo de River que mencionábamos no es un mal jugador, es un jugador que, que es muy interesante por época insiste tanto en que en que venga a a la academia obviamente y termina dándole un triunfo de la academia importantísimo, hay que hacer memoria para jugar a un jugador de la academia que haya anotado dos goles en esta cancha moneda dándolo vuelta y además ...dando un triunfo a Racing así que es un día consagratorio para Bob y hablar para Diego Milito... que es el capitán, el símbolo todo el mundo futbolístico se arrodilla ante el mejor jugador del fútbol argentino que por suerte está en la academia y hace que todo el equipo de Racing tire para adelante Y esto tal vez es un resurgir, porque a Racing, por más que quisieran, por más que quieren, no lo van a poder hundir. Racing es el primer grande, así es en cualquier cancha. como la cinta sal para Racing después, ha tenido un histórico, la no caímos dos por uno frente al CNES, ¿sí? señores. La gente Racing ya poco se va retirando, ahora sí estamos más tranquilo porque se está rotando. No hay. No hay ningún. No hay no, ningún. No puedo... Estaban un poquito nerviosos, pero bueno, si ya pasó el temblor, ¿no? Pasó el temblor, pasaron las luchas de Boca también por acá, porque sí, sí, sí, estaba bastante cerquita, un, un, un no había ningún policía para cuidarlo, igual pasan el pasaje en todas las canchas. Así que, bueno, terminó el partido, Racing ganó, Racing juega bien, Racing se defiende bien, con fuerza más que nada, Racing merece mucho más que esto, si Racing hubiesen dado los seis puntos, callarían todas las bocas que estuvieran hablando de más, y también estamos que es ya acá, sí, es mucho bueno. no arriba, cierto, ¿no? Afecta mucho, a que la falta mucho, falta mucho, ¿qué le dice, no? Falta bastante todavía, hay que ver cómo sale Rivero y le deja de estar jugando, de acá en las televisiones, acá del la en sector de prensa. Pero bueno, ahí se está yendo la gente de boca con los bombos. Un poco amargado, ¿no? Amargado bastante porque se escucha bastante triste la, la popular dosis. Bien, sí, señores, nos vamos a ir al estudio, Martín, ¿cómo se ve? 7 y 10 de noche en todo el país, nos vamos al estadio para escuchar otra conferencia. Estamos trabajando, mira, todo un la canallito, a ver si pueden dar una pandita, a ver si ponen una tandita, para si nos da tiempo para ir al vestuario, para ir al baño, ¿por qué no? Porque te algo Así que, eh, sería interesante a ver si Gustavito pone la tanda, o si no, bueno, eh, cortamos, vamos a llamar el sitio de YouTube, así nos conectar conectar desde la moneda. Y alguna figura, antes de pedirnos para el un para esta... Cae eh, maduro, pero bueno, voy a dejar de Creo que la figura entre Bob y Sánchez. Qué, ¿Por qué? de la paja Muy bien, muy bien, hay, por... hay, que, hay que tirar para adelante. Bien, la fuga hasta noche para el amigo Sartre. Usted la fila ¿Quién fue Martín Casar para estar Racing ah, Melo K-1? Sí, es un fenómeno. Vivela también. Lo puede hacer un gran esfuerzo. Pero Gustavo Bow hizo un doblete y le lleva a Racing un truco histórico a la homonera. Tanto se de él. Qué contento después pone cuando un jugador de Racing le va bien. Porque cuando un jugador en Racing le va bien, al equipo le va bien. Cuando Racing le va bien, el hincha de Racing está contento. Y los medios partidarios, obviamente también. Eh, Gustavo, yo también quedó bombó un gran partido mí, también en muy seguro, bien, dinero bien, bien, bien bonito, pero, Gustavito, vos, todos los goles, que nadie lo tenía, que nadie daba peso que todos lo mataban, que a mí, la Coca, bueno, ahora, quiero ver la bandera, perdón, Coca, ¿eh? con Rafaela y perdón eh, para Arnit, ¿eh? <risa> no, perdón para todos. Sí, la verdad, la verdad que sí. Bien, señores, eh, nos vamos a ir rumbo, rumbo al vestuario para escuchar a Coca en conferencia de prensa, para escuchar a los jugadores me imagino que debe estar... Muy, muy contento, ¿no? El eh, estremo, pues imagínate, el estadio que Cajalapa. El estadio debe estar de arde, el, el, el estadio. ¿no? Porque casi tiene una, una racha negativa, un punto en 3 o 4. Aparte, ah, a este partido de la hora que le ganaba, para el arsenal, la fecha 4. La fecha 4 que no gana, esta sería la fecha 7, si jugó la fecha 8 antes también. Eh, bueno, sería con el partido que se asigna también. Hay que. Había que levantar esa cara, la verdad que si bien no le dejaron ganar a Racing porque mereció más en todos los partidos salvo con Argentinos Juniors Y también, también mereció más en este partido, pero bueno, hubo la parte del partido te, te dejó afuera de la Copa Argentina Y ahora hay que esperar en lo que se viene, que ni más ni menos que Belgrano, en Córdoba Complicado, pero bueno, ¿por qué no? Se pudo se puede llegar a dar Pero vamos a ir a una tanda, a ver si Martín lo autoriza, vamos a contar aunque sea 5 minutos, Gustavito no es Gustavo y todo está Bueno, entonces vamos a... Vamos a seguir, vamos a ir cambiando un poquito de un el de Martín Casacrepa no, que No, podemos estar también un poco acá sí. en el, el sector de Cupito, sabemos que va a tardar más de media hora en, en Alarcoca, no, no. el cuarto partido fue corto, pero me parece que tampoco hay ningún tipo de eh, son poco los medios, vamos a poder manejarlo con comodidad, así que me parece que, que tampoco es tan, tan desesperado, hay que disfrutar, mire que límite La cancha, no, de, de todo el mundo, cuando la gana. Mire, mire que bonito está de prensa, Mire, que bonito a lo lejos uno se imagina el cilindro, todo iluminado de esta aventura. Y yo que va a ser el cilindro frente a Rafaela, y luego de lo que será seguramente otro gran partido frente a grano, que va a el cilindro frente a Rafaela. Y la vuelta de príncipe al cilindro. Y ¿Cómo más siempre, cilindro, Más que gana Racing en Córdoba. Sí, cilindro, y si no la gana bien, porque Racing se explota. Racing le quiere llevar una innumerable cantidad de gente frente a Nubes un día de semana, un día de lunes, calentó como nunca, más no poder más de lo que se hablaba. La y ni hablar, los... no hablar en Huracán. Un jueves, hoy Boca, en un clásico, yendo ganando. En cuanto a los que tuvo, metió 20.000 personas en cancha. Fue bastante vergonzoso. Racing en cancha de Huracán, como visitante, no solo para otras entradas, sino que tuvo que explotar lo que le habían dado, y tuvo que abrir otros sectores. 15.000 personas, o un poco más, como anticipamos con ustedes, en cancha de Huracán, la número uno el número uno se merece un triunfo como este, así que este, este triunfo se lo que vamos a todos los hinchas de y bien, perfecto, si ¿no? acá ha ganado a Boca, ha ganado a Racing, entonces a uno señores con goles de Bow el otro el otro gol lo, lo hizo para Boca Cader y vamos a ir a estero, seguramente para con, bueno, con, con, con Coca, con con no va a estar muy contento, así que no lo no, vamos no, a probar porque si, si, se enoja, ¿no? por, por, por, por la duda así que bueno, perfecto, ahora Gustavito eh, está por ahí para el comentario, si querés Una tanda, vos mamá, imagino, contentísimo, Gustavo Jaració en Los Ángeles. 2 a 1 a 2 Racing, señores, como vos lo decía Gustavo en la previa. Pocos creían en Racing, dos artículos en Racing, Casal en Racing, dos en Racing, Le dio vuelta. Histórico triunfo en la academia y estamos muy contentos de estar, eh, obviamente, testigos del triunfo acá en la cancha de boca. ¿Cómo te va Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nos vamos a estar si estuvimos en tantas malas, si estuvimos en tantos partidos malos en donde Racing perdió o se lo robaron? cómo no vamos a estar hoy, ¿no?, con este partido. La verdad que eh, eh, lo viví nervioso, lo viví eh, muy entusiasmado con el gol tempranero y después, bueno, a sufrir, porque Boca realmente lo fue a buscar como equipo grande que es en su casa y se encontró con la solidez de, que le dio los números, quizás, en el fondo de Racing. Así que eh, muy contento, yo creo que es realmente un un partido que no solo son estos tres puntos confirma una levantada y creo que esa levantada se puede eh, eh, se, mientras se extienda en el tiempo mientras vaya ganando y empatando ganando y empatando creo que eh, eso le va a dar muchísimo envión eh, anímico a estos jugadores así que realmente muy contento por lo que por lo que significa por el escenario por dónde fue por cómo fue por quién hizo los goles eh, No deja, de, no deja de, de ser una alegría tremenda Porque creo que este chico lo, lo necesitaba Más que Racing quizás Así que eh, contentísimo Creo que Milito jugó bien Le bajó esa pelota a, a, a bow en el primer gol En medio gol de Milito realmente Conmovedor lo que hace este tipo Así que bueno, muy contento Muy contento Ustedes si quieren, los liberos Hasta que lleguen a la zona de, de, de vestuario, mandamos una tanda, hacemos algún pequeño comentario y esperando que ustedes se vuelvan a conectar. Vale, perfecto, Gustavo, quedamos así, siempre viene de la noche acá en todo el país, imagino que Coca un rato va a ver con también también un minuto hablar seguramente, imagino que estoy muy contento, un pueblo de estoy muy contento que no puede venir a la pero la verdad, como dice es que, Pablo, eh, estamos orgullosos de ser testigos de, obviamente, como transmisión partida de Racing estar, estar gestida de este triunfo para mi historia, como dijo Casal, después de cuatro años, y cómo venía la cosa, cómo venía Racing, cómo venía Boca, primera nota del Vasco Rubarrena como técnico de la Caña, bueno, como quien dice, metió un de gamba, sacazo, Racing, Coca, y quiero la bandera contra la zona, dio perdón, coca, la verdad, aquí esa bandera, perdón, Garnic, perdón, Boca, la verdad que nos cayó a todos, en los que no le tenían pa' Boy, se no quedarse en la Boca, ya había hecho un hueco limpo en esta cancha, así que un exterior, imagino que debe estar Contento y una revancha personal, tanto para Coca como para Gustavo Wow Así que, bueno, muy contento, Gustavito. Hacemos eso, vamos a la tanda y después, imagino, en cinco minutos estamos en el estudio para escuchar en vivo y en exclusiva a Coca en conciencia de prensa. Bueno, ahí eh, saludos a todos. Eh, bueno, muy buen trabajo durante, durante la transmisión para Federico Teresco, para Martín Casal y para Hernán Sartorio. Eh, realmente lo de, lo de Arrasi ¿no? fue excepcional. Fue un partido que tenía todas en contra, pocos minutos, eh, las mismas condiciones climáticas, muy complicado, pero realmente fue un partido eh, de, esos que, de esos que conmueven, ¿no? De esos que, bien usado, bien, bien entendido, con los que tienen que entender que quizá este sea el camino, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no me voy a jugar ante, ante las evidencias, pero... Este puede ser el camino, un equipo que cuando va a atacar, va a atacar y cuando hay que raspar, raspa. Y hoy con, las, con, las, eh, con cosas para mejorar, obviamente, muchísimo para mejorar. Pero realmente hoy fue un partido que se tenía que jugar lo que se podía jugar, había que meterla en el arco contrario. Y había que después morderlo, apretarlo, rasparlo y no soltar, morder y no soltar, y no, y no soltar. Como hacen los dos argentinos. Eso es lo que, lo que hizo Racing. Agarró el empate, no lo soltó. Se dio cuenta que podía más. Lo fue ganando y después no soltó la victoria. No entregó la victoria. No se regaló esta victoria. Muy, eh, muy contento. Me, me queda acá, eh, mientras esperamos la reconexión de los chicos, me queda realmente mandar saludos a Jorge Yaniseli y con él a todos los hinchas Racing que parece que están juntados, pero para escuchar el, la transmisión del Chata Cadet y de Racing Sport y de Racing Sin Fronteras allá en Calafate, en el hermoso sur de nuestra querida Argentina. Así que un saludo para ellos, a todos los que están escuchando la transmisión, que son cada vez más, eh, Gonzalo Castillo, Diego RC, el Puma Record, como siempre que, eh, como corresponde, nunca me va a hacer olvidar en lo que me resta de vida, poca o mucha, eh, que yo no quería que vuelva, que vuelva a mi lista y contentísimo de haber estado equivocado, contentísimo porque lo que este muchacho entrega en, en la cancha, y tengo entendido fuera de ella, no tiene parangón, en la reciente historia de Racing, en la reciente historia de Racing. Muchos han entregado mucho más que Milito, sin dudas, y a la, a la, a la mente le viene uno realmente, eh, Tita Matiusi su papá, y muchos otros. Muchos han entregado muchísimo por Racing, pero lo que hoy está haciendo Milito, quizás, quizás, lo que no, lo que ningún dirigente supo hacer, es cambiar la cultura de este club. Y quizás sea el presidente ese que necesitamos para convertirnos y que nuestros jugadores de elite que salieron de Racing alguna vez vuelvan a vestir esta camiseta. No cuando estén acabados, no cuando estén entregados, sino cuando todavía tengan un resto para entregarle al club. Esa es la reflexión que me queda, esa es la emoción que me embarga de ver jugar a Diego Milito. Vamos a una tanda, saludos a todos. No sé cómo se maneja esto, no sé cómo hace Javi para saber quiénes son a los que le tienen que mandar saludos, pero eh, me disculpo eh, prontamente y, y como corresponde a toda la gente que le debemos algún saludo o algún agradecimiento o algún, algún, algún abrazo a la distancia virtual. Y no tanto, y no tanto, no tan virtual, porque somos, al fin y al cabo, hermanos hinchas de Racing. Nos vamos a una tanda, volvemos después, acá en el post partido de Racing Sin Fronteras Racing Sport, por chatacab.com FM100.9 y por el tune-in del chatacab